...Revolución Cultural... Se adentra con vosotros en la actualidad cultural, política y social de la semana. Os habla María Taosa y conmigo está Fran Arche. Fran, buenas tardes. Hablaremos de la publicidad como fenómeno social y cultural, ahora que nos adentramos, además, en una época donde el consumismo alcanza sus cotas más altas y evidentes. Hablaremos también del desalojo el pasado martes del Teatro Albéniz. ...y conoceremos más de cerca las últimas novedades... ...en torno a la tristemente célebre Ley Sinde. Así es, y además tendremos nuestro habitual tiempo de tertulia... ...en el cual eh, hablaremos íntegramente por primera vez... ...de temas medioambientales. La cumbre del clima en Durban, las energías renovables... ...y las últimas acciones del 15M en torno a las minas al cielo abierto ...serán algunos de los temas que propondremos esta tarde sobre la mesa. Son las 6 y 5 de la tarde, tenemos casi dos horas por delante, esperamos que disfruten del programa. ¡Comenzamos! <risa> Aparecido en el diario público, nos hacía reflexionar. El triunfo del capitalismo hippie, firmado por Carlos Prieto, proponía un recorrido detallado a través de todos aquellos iconos, denominados en rebeldes, que habían sido absorbidos por el capitalismo a través de la publicidad. Las furgonetas antisistema de Volkswagen, las camisetas del Che Guevara o la aparición de William Barrows en un anuncio de Nike son solo algunos de los ejemplos de este fenómeno social. Pensamos además que la época navideña que desde hace semanas quizá demasiadas alumbra las calles y puebla los escaparates era un momento idóneo para adentrarnos en un mundo que nos rodea y ante el cual no podemos per permanecer ajenos por mucho que nos lo propongamos. Una realidad que como pocas ha tenido que adaptarse a los tiempos, a la tecnología y a las nuevas costumbres, la publicidad. Hablamos de todo esto y de mucho más con nuestra primera invitada de la tarde, la publicista Marta García Sagún. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la publicidad es un, es un fenómeno en constante adaptación. ¿En qué momento se encuentra actualmente? Pues ahora mismo la publicidad, eh, yo diría que está en auge en cuanto que eh, están surgiendo nuevos medios, pero bueno, como, como todo, está ahora en crisis porque económicamente las empresas no se gastan mucho ni tampoco ni tampoco es justo el sector empresarial en el que en el que la gente ha puesto ya que tiene que, que preocuparse de cosas más básicas pero pero bueno con las nuevas Eh, adelantos tanto en internet como en otros medios, pues la publicidad bueno sobrevive y sobrevivirá. Es verdad que, que hemos oído mucho aquello de que ante la crisis lo primero en lo que se ahorra es en publicidad, ¿eso es cierto? Sí, claro, lo primero que recortan es publicidad, comunicación, eventos, porque, claro, tienen que pagar a la plantilla y cosas más pues básicas. y si están haciendo recortes de personal, no pueden estar pensando en, en emprender un, un evento a gran escala, ni, ni mucho menos. Siempre escuchamos que crisis significa oportunidad. ¿Es esta la oportunidad de la publicidad para ser más imaginativa, tal vez, para buscar medios alternativos? Yo creo que quizás sí, porque es eh, sobre todo es un momento en el que invertir en nuevos medios, que como Internet, que es que es mmm, prácticamente es mucho más barato que, que antes, que las vallas publicitarias, anuncios, ahora se invierte más en mmm, Below the Line, que son como... como técnicas que tampoco eh, son tradicionales y que, y que bueno, invitan a, a, que se, a que los productos aparezcan en la vida cotidiana fuera igual del contexto publicitario y de este modo pues, ayudan a, a que la gente se relacione de otro modo con, con el producto y no solo con la publicidad, que a veces directamente eh, eh, pues la persona siente que está invadiendo un poco su intimidad o que, o que igual se siente molesta. ¿Qué ejemplos podríamos encontrar de esto que nos estás hablando ahora mismo? De intrusismo, bueno, yo diría que, a ver, hay cierta publicidad que es molesta, pero que, que no es la que estoy comentando, que son pues, de internet, que te aparecen constantemente, eso es molesto, pero, pero bueno, es publicidad que cada vez estamos más acostumbrados, pero el Product Placement, por ejemplo, que es... Eh, Eh, la inclusión de publicidad en series, películas. De hecho, hay películas que están prácticamente financiadas por, por compañías telefónicas y que van, por ejemplo, la trama principal va por un teléfono o cualquier cosa de estas. Están invirtiendo en... Igual están invirtiendo más en producto cultural en ese sentido porque en vez de invertir directamente en publicidad invierten en, en ese tipo de, de iniciativas. Mm -hmm. claro. Y ahora que hablas de, de Internet... ¿Cómo valoras el hecho de que muchas páginas web populares hoy en día eh, tengan como uno de sus eh, principales servicios eh, premium, digamos, el eliminar la publicidad? Es decir, tú puedes tener un servicio gratis, pero si pagas, X dinero, tienes el mismo sin publicidad, como si fueras un valor añadido, ¿no? ¿Cómo lo valoras? Pues a ver, yo creo que como cualquier cosa, la, eh, las cosas tienen que estar financiadas, eh, tanto blogs como páginas web, entonces la financiación puede venir de diferentes medios, uno de ellos es la publicidad y otros es pues lo que tú has dicho de premium, que tienes que pagar una cuota mensual o una cuota anual, lo que sea, normalmente mensual, eh, si te refieres a un programa de música <ríe> Y... Entonces, claro, se tendrá que financiar de algún modo. El hecho de que la gente pueda disfrutar de un terreno sin publicidad, si realmente le parece molesto, pues es interesante, siempre que pueda sostenerse esa plataforma de música o de lo que sea. Uh -huh. eh, hacíamos referencia antes a este artículo de Público, el triunfo del capitalismo hippie, en el que hablaba de la asimilación de símbolos antisistema en ocasiones, hippies, como bien dice el título. ¿Cómo lo valoras y cómo crees que ha evolucionado esta, esta asimilación? Bueno, yo creo que la publicidad siempre es asociada a las modas y, y, además estudia algo que tiene la publicidad es que estudia muchísimo el mercado y estudia muchísimo la sociedad y lo que en ese momento eh, quiere y desea, porque la publicidad es puramente desiderativa y aspiracional. Entonces miran lo que la gente quiere en ese momento y si ahora mismo piensan que que la publicidad, pues, o sea, que la gente Eh, se si quiera asociar con ciertos movimientos o con ciertas simbologías, pues ellos lo van a, a, a aprovechar. Por ejemplo, los hippies, si está de moda, pues evidentemente va a salir en anuncios, igual que va a salir en tendencias de moda, igual que puede salir hasta en medios de comunicación en tipo de música. Uh -huh. Todo lo que tenga que ver con la moda y las tendencias lo va a asimilar de ese modo. Uh -huh. eh, últimamente, nos, esto que nos estabas contando nos recuerda a un anuncio que ha salido en la televisión de una, de una compañía telefónica muy importante Eh, que traslada sin duda pues el espíritu de las asambleas del 15M a sí. su publicidad, vamos a escucharla Hablemos de un número, ¿vale? Yo exigiría que Telefónica no reduzca el 20% de su plantilla en los próximos tres años. Es que es una vergüenza. Era una empresa pública. Yo no sé si te van a aceptar. ¿Por qué van a echar tanta gente si tienen récord de beneficios? Pero mujer, ¿cómo crees que os hacen los beneficios? Yo lo que exigiría es que devuelvan la pasta que tienen en los paraísos fiscales. Y eso sí que lo van a hacer. si les pedimos que retiren el anuncio del 15M que han hecho? ¿Qué no va a contar. Hombre, por pedir. Venga, votos a favor. La gente ha hablado y esto es lo que ha dicho de Movistar. Récord de beneficios, récord de despidos, récord de calidad. La conexión más lenta y cara de Europa. La vida es más! Anuncio de Movistar mejorado, así se llama este, este corte. ¿Qué te, ¿Qué te parece? Pues la verdad me parece que... Bueno, no me esperaba menos de una compañía tan grande que se puede permitir eh, el hecho de estudiar... Tampoco hay que estudiar mucho, la verdad, para ver que ahora es una tendencia y que su público, que seguramente sea la mayoría joven, interesado en teléfonos, etcétera, pues pues que se va a sentir identificado, pero tampoco pienso que, que sea tan, uh, tan o sea, que haya sido una ventaja eh, este tipo de anuncio, porque mucha gente está hablando de, de este anuncio como indignado porque piensa mm, esto no me representa y se está aprovechando a lo mejor de, de la imagen que llevamos mmm, dando un, durante un tiempo. Entonces, bueno, pues puede funcionar para cierta gente y para otra totalmente lo contrario y, y que surjan pues pues lo que acabamos de escuchar, ¿no? Eh, contra campañas prácticamente. Uh -huh. sí. Bueno, al mismo tiempo, eh, el hecho de que surjan contra campañas como este tipo o de que en Twitter y en Facebook se hable sobre el anuncio... Mmm, desgraciadamente también puede ser beneficioso para la empresa, porque sí. al final todos estamos hablando de Movistar, ¿no? Lo que siempre dicen, de que hablen de ti aunque hablen mal, ¿no? Pues, mm, no sé, bueno, sí, se, se puede seguir hablando, pero eso es más, yo creo, para darse a conocer, pero una compañía que ya se ha dado a conocer de este modo, mm, tampoco creo que... que se vaya a beneficiar mucho bueno, no lo sé, no he visto, igual luego ha sido un éxito total y se han beneficiado de un montón de suscripciones o lo que sea pero, pero bueno bajo mi punto de vista yo a lo mejor no lo hubiera hecho claro. Y dirías eh, oyendo esto que, que acabamos de, de escuchar, que el target digamos el, el usuario final de un producto es, es Eh, ahora más selectivo a la hora de creerse una campaña o de comprar un producto, ¿es ahora se involucra más en, en este aspecto? Sí, ahora mismo en la publicidad lo que ha cambiado respecto a décadas anteriores es que el que elige no es el que va a vender, el que elige es el consumidor y, y directamente se, se enfoca a él, se intenta estudiar y, y seccionar el mercado totalmente para tener un... un contacto de tú a tú de ahí los newsletters o intentar estar constantemente eh, seleccionando en pequeñas encuestas pequeños, dame tu opinión eh, en qué estás eh. ese tipo de cosas hacen que, que puedas meter a, a tus clientes en pues eh, en un pues mandar las notificaciones que mandarías en general eh, dependiendo de los gustos de las edades y así poder poder seleccionar y, y hacerlo más personal ¿Es el mundo de la publicidad tan competitivo como parece desde fuera? Yo creo que sí <risa> porque es en realidad es el mundo de, de la empresa pero es la superficie ¿no? entonces el mundo de la empresa es muy, muy competitivo porque claro, tienes que vender tu producto y que no se venda el de al lado pues eh, si alguien se va a gastar el dinero que se lo gaste en tu producto ¿no? entonces la publicidad es justo la parte que se ve ahí, claro. Claro, y claro Y esa competitividad digamos Eh, hace imposible que la que la publicidad sea un sector ético, donde la ética tenga peso, es decir, si tú tienes que vender tu producto a toda costa eh, no te permite el decir este otro producto este otro producto también es bueno, solo el mío vale y eso digamos que choca un poco con, con la ética de las personas, no sé si, si mm. tú eres la misma opinión. Es que respecto justo a eso hay mucha <coughs> hay mucha legislación de la ley general de publicidad, de competencia desleal. Entonces eh, Evidentemente no es ética, porque te, lo, te obligan, ¿no? Pero, pero sí está muy regulado el no poder mentir sobre tu producto o el si nombras un producto... Sobre todo en España, en Estados Unidos, hay campañas que directamente se canibalizan productos productos similares de diferentes marcas. Y, y en España sí que está muy, muy controlado ese tema de no nombrar otros eh, otras marcas del mismo sector y si se nombran no puede, no puede tener un trato... Peor, tienes simplemente que igualar las características o productos de misma naturaleza. Entonces, bueno. Y cuéntanos, ¿cómo está la situación laboral, el mercado laboral en la publicidad en este momento? Es bueno. Un... <risa> es un mercado con el que la gente puede soñar o está bonito como no, nos lo pintan en series como Mad Men por ejemplo bueno que, que va que va hubo una época hubo una época que creo por lo que me han contado porque desde luego yo no la he catado, de publicidad que es que era bueno prodigiosa que Bueno, que era el capitalismo puro y duro, ganar muchísimo dinero, viajes, todos a la playa, se iban a rodar a la playa, se iban a, yo que sé, era una época dorada, ¿no? Y ahora mismo, eh, pues hay mucho becario, <ríe> y trabajo, bueno, puedes encontrar trabajo a, con unas características, pues no muy llamativas, Y, y básicamente eso mm. últimamente en la red hemos escuchado pues se, se ha dado bastante bombo al hecho de trabajar gratis en el mundo del periodismo, la publicidad que es un mundo que bueno, más o menos está relacionado en el mismo sector que el periodismo también se, se ven casos así, de trabajar gratis sí, sí, yo he trabajado gratis y no sé, tenía una amiga que decía, es que antes ni siquiera los esclavos que les daban de comer y de <risa> y de y de bueno, una cama para dormir, uh -huh. o sea, ahora directamente todo te lo pagas tú y encima trabajas. Uh -huh. Y bueno, hay sectores en los que también por te dan algo de dinero, pero es más simbólico y luego ya si te contratan, si tienes Si tienes la gracia de que te contraten, pues tampoco es eh, muy... Bueno, habrá gente que sí que gane mucho dinero, que ya lleve mucho tiempo y tal, pero es más oportunidades de mercado. Y tal. No es trabajar gratis, no es trabajar cobrando. Eh, pe perdón, pagando. Pagando, sí. ¿Sí? <risa> sí, es lo que decían. Y hablábamos de, de ética, ahora también me dice María el, el periodismo. ¿Cómo valoras la publicidad como sustento de los medios de comunicación? Es decir, ¿eso puede chocar con la libertad de prensa? El hecho de que tener publicidad de cierta empresa y luego no poder hablar mal de ella. Y, o sea, ¿choca la publicidad con la libertad de prensa? Hombre, eso lo tendrían que responder más los periodistas, ¿no? Porque son los que igual se sienten más... Más que nada porque la publicidad da mucha, eh, envía mucha nota de prensa a los periódicos, a las revistas. Entonces, claro, eso condiciona más porque la publicidad se presenta tal cual como, como algo que se quiere vender. Entonces, en realidad, tú no deberías dudar de... A ver, no es que no deberías dudar, sino que aparece un anuncio y aparece tal cual. Te quiere vender este producto y mm, no hay más vuelta de tuerca. Y la gente hoy en día está muy, muy formada... En, en que eso es publicidad te lo quiere vender entonces desconfía no yo creo que el problema está más en el hecho de que puedan incluir en, en artículos de prensa o lo que se llama el publicity ¿no? que, que directamente incluyan productos y la gente no, no esté al tanto no desconfíe porque piense que es objetivo y realmente es, es publicidad uh -huh. sí, pero si volviendo al anuncio que eh, escuchábamos sí. antes de Movistar, sí. se conoce que Telefónica eh, pues lleva adelante un ere, ¿no? de 5.000 mil trabajadores, por ejemplo. Eh, y un periódico no se encuentra mañatado a la hora de, de cubrir esa noticia. Me refiero más a eso, si el si el periodismo sí, puede, de... claro, puedes chocar frontalmente con el hecho de tener un anunciante tan potente como, como Telefónica o el corte inglés o... sí, claro, yo creo que siempre que hay una empresa grande detrás de De, pero de cualquier cosa, uh -huh. un periódico, lo que sea que, que haya ayudado en un momento puntual, pues siempre hay un conflicto ahí de, pues como en la vida normal, si fue, yo qué sé, un amigo te hace un favor y luego hace una, una bueno, evidentemente no es lo mismo, claro. Que, claro. quiero decir, <risa> ¿vale? pero quiero decir que siempre hay este tipo de conflictos de, de intereses a lo mejor y… Uh -huh. Pues Marta García Sagún, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta tarde en Agorapulp diseccionando la situación actual de la publicidad. A vosotros. Un A vosotros. saludo y hasta la próxima. Igualmente. El pasado martes la policía desalojó el Hotel Madrid y junto a él a las personas que también permanecían en el Teatro Albéniz. La operación policial se llevó a cabo a primera hora de la mañana y según nos han contado a lo largo de esta semana eh, algunos testigos que vivieron el desalojo en primera persona, la violencia y el, tonio, y el tono de humillación utilizado hacia las personas allí per, eh, que allí permanecían por parte de la policía fue inadmisible. Como sabéis, el, desde el pasado 15 de, de octubre el Hotel Madrid se había convertido en un lugar mediante el cual denunciar la, la especulación inmobiliaria, dando cobijo a desahuciados. Y tras esta actuación de la Fuerza de Seguridad que nos comentaba María, los activistas que permanecían en, en, en dicho hotel han intentado encontrar diferentes inmuebles en los que alojarse para continuar con su defensa acérrima del derecho a una vivienda digna. Se han ocupado varios otros inmuebles, aunque la policía acaba desalojándolos todos. Sin embargo, la problemática del Teatro Albéniz es distinta. No se puede tomar o intentar rehabilitar otro teatro para continuar luchando por la puesta en marcha del que es uno de los escenarios más emblemáticos de Madrid. Por eso, hoy contamos en Agora Pulp con la presencia de Jesús, que forma parte de la Asamblea del Teatro Albéniz del 15M, y con él intentaremos destripar esta situación. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, ¿cuál fue la reacción de vuestra asamblea cuando os enterasteis del desalojo? Bueno, la primera reacción es que nosotros eh, nos reuníamos en el hotel, en la habitación 408, y, lógicamente, ante la previsión de que se produjera antes o después este desalojo, teníamos un plan B y la última reunión, es decir, este jueves pasado la asamblea la celebramos en otro lugar. ...estaba previsto ya... ...en el protocolo interno de la Asamblea. ¿Y cómo os planteáis ahora la defensa... ...y la reivindicación de estos derechos... ...como comentaba María... ...no es posible ocupar sí. otro espacio... ...y este está tapiado ahora? Así sí, que... si me permitís... ...lo primero que voy a hacer es... ...y os lo doy en primicia... ...es un ¿Sí? comunicado de tres líneas... ...que hemos consensuado en la última Asamblea... ...que la hemos tenido como decía anteriormente... ...el jueves, el pasado jueves... ...y e hice lo siguiente... Comunicados sobre el desalojo del Hotel Madrid 15O. Ante el desalojo policial del Hotel 15O, la Asamblea para la Recuperación Comunal del Teatro Albéniz quiere manifestar públicamente la renovación de su compromiso con sus objetivos fundacionales y reafirmar su voluntad de no renunciar a ninguno de ellos. Muy al contrario, responderemos con toda la contundencia necesaria a la opresión sufrida. No nos disolvemos, no abandonamos, no dejaremos de trabajar por una cultura comunal. Esto quiere decir que intentaréis recuperar el espacio. Esto quiere decir que nosotros, eh, como ya he manifestado en alguna otra en alguna otra ocasión que he estado aquí. Eh, ...estamos trabajando por la recuperación del Teatro Albéniz... ...la asamblea se constituye el pasado 22 de octubre... ...pero no nos fijamos únicamente en el espacio Albéniz... ...nosotros lo que tratamos es de seguir adelante... ...y en eso estamos en estos momentos... ...a pesar del desalojo del hotel... ...en un proyecto de gestión comunal... ...con una línea estética que se oponga radicalmente... a la estética y a la cultura burguesa imperante y nosotros eh, recuperaremos el albéniz o también recuperaremos otros espacios que están en la misma situación del albéniz, que son muchísimos. De hecho, estamos elaborando todo un mapeo de eh, locales, teatros, eh, cines, eh, salas, de alguna manera, que estaban... Eh, dedicadas a la cultura con mayúsculas y que hoy en día están completamente cerradas, abandonadas y dejadas de la mano de Dios, ¿no? Sí, y una vez más se interpone entre este, este sueño de una cultura comunal y libre y la realidad, se impone el, la policía una vez más, la respuesta de la policía que cordona la, la zona y que se supone será más agresiva o más... más eh, contestataria ahora con el nuevo gobierno. No sé cómo veis, dados las circunstancias, el futuro de estas otras iniciativas que tengáis en mente. Bueno, evidentemente no es la policía. O sea, como tú has dicho en la segunda parte de tu comentario, es el poder no establecido de quien depende la, uh -huh. la policía ¿no? y quien ordena en un momento determinado que se produzca un desalojo o se produzca cualquier tipo de, de acción represiva. Evidentemente, con una mayoría absoluta del Partido Popular, no solo en la Comunidad de Madrid, no solo en el Ayuntamiento, sino a nivel del aparato del Estado, pues evidentemente no somos ilusos y seguramente que las cosas van a cambiar notablemente en el sentido de que eh, va a haber menos permisividad o menos eh, hacer la vista gorda y lógicamente intentarán, ...con uñas y dientes... ...con uñas y dientes nosotros... ...ellos con, o, con otras armas... ...lógicamente como aparato del Estado... ...intentarán de alguna manera... ...no sólo impedir una apuesta... ...por una cultura comunal y libre... ...no sólo por impedir una nueva... Eh, ...formulación de estética... Y de, ...y de cultura... ...que nada tenga que ver con la cultura... ...y la estética oficiales... ...sino cualquier iniciativa... ...que este movimiento que nace el 15M... pueda llevar a cabo para tratar de, eh, digamos, poner en solfa o contrarrestar, la digamos, el poder establecido. Y tenemos entendido que estas iniciativas no pueden considerarse o no deberían considerarse ocupaciones, puesto que la recuperación de espacios eh, abandonados para su explotación y, y mejora, está contemplada en, en la ley y, y de, de, de continuar y de dejar que se lleve a cabo ese espacio podría ser recuperado legalmente sin que se hable de ocupación ni de desalojos, ni de... No sé cómo habéis valorado esta situación. Bueno, eh, a ver, eh, aquí en lo que planteas hay diversas cuestiones. Una, que un espacio privado, porque es privado, uh -huh. el hotel, el teatro y todo lo que es el complejo pertenece a una familia. ¿Eh? Estuvo en unos años en manos de una inmobiliaria. Una vez que se produce la crisis del ladrillo pasa otra vez a la familia. Luego es una entidad privada. En un momento determinado eso puede pasar a manos públicas. Bien, pero eso no conlleva a que el tipo de mm, administración o el tipo de gestión sea lo que nosotros queremos. Uh -huh. Nosotros estamos por una gestión de tipo comunal o comunitaria, y por lo tanto eso supera la dicotomía público-privado. Mm. Por lo tanto, independientemente de que en un momento determinado, que es lo que nosotros empezamos a barruntar es decir, que hay un proyecto que es conocido de seguramente eh, conservar mínimamente un espacio de lo que es el Teatro Albéniz, que es enorme, que engloba... No solo el teatro, una antigua sala de fiestas, espacios adyacentes, eh, cinematográficos, cuando eh, ese teatro era cinerama en los años 60, 70, eh, otros innumerables espacios de ensayo y de, y, y de pruebas, seguramente en la recuperación, bueno, en la reconversión, mejor dicho, de ese espacio en un centro comercial, que es lo que uh -huh. está previsto, pues quizás pase por mantener un, una salita ¿no? para que se pudieran llevar a cabo ciertas representaciones y lo demás absolutamente modificarlo en base a este proyecto de centro comercial. Y, y para nada eso es lo que nosotros claro. estamos planteando, claro. Bueno, vosotros, que sois la Asamblea de, de, del Teatro Albéniz del 15M, pero también hay otra plataforma, la de Ayuda al Albéniz, mm. o Amigos del Albéniz, que, que esta semana pues, ha celebrado el desalojo de, e incluso había solicitado antes que se hiciera. ¿Qué contestáis ante estas declaraciones? Bueno, yo creo que ha sido bastante claro el comunicado que acabo de leer no, anteriormente, pero mm, yo ya he repetido aquí en otras ocasiones que eh, nosotros eh, somos el valor eh, más alto de eh, recuperación, representamos el valor más alto de recuperar un espacio para eh, poderlo eh, poner al servicio de la ciudadanía con una gestión comunal eh, gratuita y que no suponga ningún coste añadido para ningún ciudadano. Eh, los amigos de la plataforma o la plataforma de amigos del Teatro Albéniz supongo que están en otra variante que pasa más porque fuera declarado mm, de bien mm, espacio de utilidad de bien común, eh, que eso pasara a manos públicas, comunidad, ayuntamiento y se pudiera volver a reabrir en las mismas condiciones que cuando se cerró en el 2008, pero... Mm, Para nada nosotros estamos en ese tipo de, de política, ¿no? Supongo que esta intención de que sea nombrado bien de interés cultural es lo que más os separa de esta plataforma de Amigos de la Albeniz. Y bueno, ¿por qué no contempláis esa esa propuesta vosotros? No, si lo del bien de interés cultural no es que la contemplemos o la dejemos de contemplar. Sabemos que es algo que en un momento determinado por ley se puede establecer, pero y esto es lo que nos diferencia fundamentalmente, fundamentalmente de la plataforma, eso no eh, garantiza la persistencia de un espacio cultural eh, que pueda ser dedicado in eternis ¿no? a, a esos eventos culturales de todo tipo, sino que eh, la ley puede declarar un espacio de interés cultural, eh, digamos, eh, conservar el cascarón, De lo que es todo el conjunto arquitectónico y, y echar abajo los usos de claro. lo que suponía ese espacio, hotel, teatro, etcétera, etcétera. Con lo cual, o sea, a nosotros lo que nos diferencia, parte de la gestión, como he dicho anteriormente, de una gestión comunal o comunitaria, es también que lo de eh, eh, interés de bien cultural no garantiza in extremis la preservación de ese espacio. como espacio cultural al margen, ya digo, de que se pudiera preservar o garantizar la pervivencia de ese espacio arquitectónico eh, por, por fuera. ¿no? Claro. Y a la hora de intervenir en este y otros casos que nos comentabas que tenéis mapeados por todo Madrid, ¿os planteáis una actuación diferente? ¿Lo que os ha pasado ahora os, os ha hecho pensar que hay otra manera de conseguir vuestros objetivos o sería repetir lo mismo e intentar que esta vez saliera bien? No, sé. no, si, no es que haya salido nada mal, porque nosotros en ningún momento hemos llegado a entrar al teatro. Uh -huh. Nosotros estamos, estábamos y seguimos trabajando en un proyecto comunal en la renovación de una línea estética y cultural acorde con ese planteamiento político, porque es político también, la estética no es algo ajeno a la política, eh, que se diferencie de lo que es el... Establecimiento de las pautas eh, culturales que el poder establecido eh, trata de, de generalizar a toda la sociedad y en eso seguimos estando. En un momento determinado está claro que eso se tendrá que materializar en algún tipo de proyecto concreto, que podría haber sido la albéniz o podrá ser la albéniz en un momento determinado, que no... que tampoco es que decimos nunca más en el Albeniz o cualquier otro espacio cultural. ¿Cabría la posibilidad, volviendo a la relación con la plataforma de Amigos del Albéniz, que acercarais posiciones para hacer un proyecto común e intentar recuperarlo de una forma más consensuada y a lo mejor haciendo más presión? Eh, vamos a ver, eh, los, eh, la plataforma de Amigos eh, en defensa del Teatro Albéniz eh, participó en las primeras asambleas que nosotros tuvimos. son ellos los que deciden retirarse porque no están de acuerdo con el tipo de gestión comunal que la Asamblea consensúa. Entonces, claro... Hay que plantearse en algún momento la financiación de ese proyecto. ¿Qué habéis pensado para, para luego mantener esa, esa gestión comunal? Bueno, eh, lo de la financiación es algo que no nos lo hemos planteado de una manera, digamos, concreta y tal. Porque primero hay que hablar de programación, hay que tratar de ver cómo se podría plantear un espacio abierto, liberado, para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. Y después ahí entraría qué tipo de gestión económica, con autoempleo, con precio libre, en fin. Uh -huh. Son cuestiones que, lógicamente, eh, entrarían en juego una vez que el proyecto hubiera entrado ya en una... dinámica muy muy precisa o muy cercana a poder explotar como proyecto material no sí. en un espacio concreto claro. y ya para ir concluyendo con esta entrevista creéis que la ocupación que bueno finalmente ha, ha sido desalojado el teatro ha dañado la imagen de vuestra lucha eh, la, la ocupación del hotel sí, uh -huh. la ocupación del teatro Albéniz eh, también que, que había eh, ocho personas allí no Es que ese, ese, ese es uno de los errores con el que se ha venido jugando a lo largo de todo este tiempo por parte de muchos medios de comunicación. El teatro nunca estuvo ocupado. Las personas que ocuparon, ocuparon un, un edificio de apartamentos que está enmarcado dentro de lo que es la fachada del teatro y que forman parte de todo el complejo y que comunica incluso con el hotel, pero en ningún momento ha habido nadie dentro del Teatro Albéniz. Por lo tanto, el hotel ha estado ocupado. Esos apartamentos han estado ocupados. El teatro nunca ha llegado a estar ocupado. Uh -huh. Bueno, pues está bien también que miembros de la Asamblea del 15M del Teatro Albéniz vengan a, cor a corroborar esa información y aclarar esos términos. Pues Jesús, muchas gracias y contamos contigo para una próxima ocasión. A vosotros. Un abrazo, Jesús. Chao. Esta semana salió a la luz el reglamento que desarrolla la ley SINDE, la disposición adicional de la ley de economía sostenible. En ella se explicitaban algunos de los planes de la nueva medida aprobada el pasado febrero en el Congreso para impedir la difusión legal de los contenidos con propiedad intelectual. El pasado viernes 3 de diciembre quedó sin aprobar un reglamento que previamente había sido enviado al Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado para que hiciesen sus aportaciones. Las principales novedades son que se castiga la reincidencia de los infractores que difundan sin autorización contenidos con derechos de autor y, por otra parte, las webs de enlaces. Estas dos normas son algo con lo que se venía especulando desde la aprobación de la ley en febrero. Sin embargo, el Consejo de Ministros no aprobó el reglamento... Y lo más probable es que la ley SINDE quede en la, en la agenda de tareas por hacer del Partido Popular. Sin embargo, para dejar de analizar hipótesis y conocer de manera concreta cuál podría ser el futuro de la ley SINDE y el Internet, por lo tanto, estamos en línea una vez más con Josep Jubert, abogado especializado en este tema. Buenas tardes y gracias una vez más por atendernos, Josep. Buenas tardes, bien hallados. Bueno, si pudiste leer el reglamento este que se publicó esta semana en el país de la ley SINDE, ¿qué novedades encuentras en él? Eh, básicamente lo que, lo, lo que habéis dicho. ¿eh? Eh, lo que pasa es que yo creo que es más importante, es más importante ver qué ha pasado más que lo, el contenido del mismo, porque eh, eh, ese contenido ya seguro que no se va a aprobar. intenta uh, aprobarse en el último Consejo de Ministros y en el último momento, después de haber sido rechazado la semana anterior por el equipo de Soraya Saez de Santa María. Mm. Es decir, aquí hemos eh, pasado por la puerta de atrás y se intentó hacer un, un parche de última hora para que última hora fuese a aprobarse y fue... Prácticamente eh, eh, ese parche el que hizo que desde el propio Soy y desde Industria, desde el Ministerio de Industria, se vetase la aplicación de la ley SINDER. Mm. Uh, y, y, y, y realmente ha quedado como punto y aparte. ¿Esto quiere decir, es Josep? Que... que es una suerte que tengamos aquí porque así nos puedes aclarar conceptos. Esto quiere decir el que no se haya aprobado por el gabinete del PP y que no se haya aprobado por el Consejo de Ministros que no vamos a ver aplicada la ley Sinde. Por supuesto que no. Mm. Por supuesto que no, pero es que además en esta semana ha pasado una cosa uh, de esas que pasan desaper desapercibidas pero es extraordinariamente importante, que es que hemos conocido... ...una nueva sentencia... ...del Tribunal de la Unión Europea... ¿eh? ...de... Eh, ...exactamente... ...la 379 barra 2010... ...que si la buscáis... ...aún no está traducida... ...ni tan siquiera al castellano... ...que... ...cambia totalmente... ...el mecanismo... ...de aplicación legal en España... ...y... Eh, ...vale la pena que los cinco minutos... ...que pueda estar con vosotros... Uh -huh. Hablemos, hablemos de esta sentencia esta sentencia es una demanda de la comisión contra el Estado Italiano porque el Estado Italiano eh, en su normativa preveía que los jueces con preferencia tenían que aplicar el derecho italiano antes que el derecho de la Unión y la sentencia dice que los magistrados han de aplicar prevalentemente el derecho de la Unión antes del derecho nacional sí, pero, y pero. Josep... responsabilidad del Estado y de los magistrados es decir, se les puede pedir daños y perjuicios por no hacer así por no haberlo hecho así Sí, te comentaba Josep que aún así hablamos mucho de ley Sinde pero esto viene de más arriba como sabemos y en Estados Unidos sí, sí se está maquinando el El, el sacar adelante una ley que permita el cierre aleatorio de páginas web en función de su contenido sí, es una cosa que está sí, en la mente de los mandatarios y que tal o en tiempo Europa, acaba saliendo porque le sale todo en Europa, al final. con mucha discreción la, la, el tribunal de, de luxemburgo está cercerando todas estas iniciativas uh -huh. con mucha discreción sin uh, levantar una, un pie más que el otro, Pero esto que haya declarado la responsabilidad de los estados y de los magistrados y jueces por no aplicar con prevalencia y por inventarse leyes que puedan ser eh, eh, producto de presión de lobbies nacionales, es tremendamente importante. Esto quiere decir, y una vez más... aclaremos conceptos que pese a que en España no vaya a ser aplicada la ley SINDE pues, eh, nos tendremos que acoger a lo que diga el derecho comunitario y finalmente pues la difusión de contenidos en red se verá cercenada ¿no? Bien, en principio, en principio la ley SINDE habrá de ser interpretada conforme a la Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea esto ya de entrada ...cualquier magistrado que le caiga un problema de ley SINDE encima de la mesa... ...además de que no hay reglamento, uh -huh. ¿eh? debe, interpre de ...debe interpretar la ley SINDE... ...no solamente conforme a la ley española... ...sino que prevalentemente conforme a los derechos... ...y eh, establecidos para los ciudadanos de toda la Unión Europea... ...con lo cual el próximo reglamento... aún se tendrá que dar mucho más fino y algunas de estas cosas de las que habéis dicho posiblemente no podrán entrar Y jugando un poco a, a ver el futuro ¿Cómo ves el papel del Partido Popular en todo esto? ¿Qué, qué van a hacer ellos? ¿Y eh, a qué van a jugar matizando esa, esa ley que comentamos? Eh, el Partido Popular ya ha empezado a decir Que, bueno, que él no está muy contento con la ley Sinde, ¿qué han de decir? Y que lo que eh, quieren hacer es una nueva ley de propiedad uh, intelectual. Seguramente, seguramente, en el momento en que eh, tengan una sanción, o estén a punto de tener una sanción de la Unión Europea por la no aplicación de la normativa de la sentencia del tribunal sobre el canon digital, porque aún está pendiente de aplicación, y la sanción puede que no tarde tanto en proponerse, a partir de ese momento es como que harán un cambio y nos ofrecerán el cambio de canon por ley Sinde. Y es cuando hay que decir no. Eh, Josep, hablando del canon digital, vimos como, creo que fue en junio, ¿verdad?, eh, como pues, eh, se denunció a la SGAE por una trama de corrupciones y demás, y además esto afectaba a la SDAE, que es la que se encargaba del canon digital. ¿Cómo afecta esta denuncia al transcurso y, al, y a la recaudación del canon digital? Que además ha sido sancionado por la Unión Europea, ¿verdad? Pues en este, mom en este momento eh, estamos en una situación en que nadie quiere mover pieza. Eh, y... Esto perjudica a usuarios y consumidores y al Estado, porque hemos de pensar que el principal pagador de Canon es el, son las instituciones del Estado. O sea, todos. Todos. Entonces, a partir de aquí, estamos en una situación desde hace meses de absoluto bloqueo y nadie quiere, unos no hacen nada para dejar de pagar... ...y los otros no hacen nada... ...para dejar de cobrar... ...y estamos aquí en medio... ...esperando a que alguien se mueva... ...realmente yo creo que... ...una de las primeras cosas... ...que hará el Partido Popular... ...será... Eh, ...regularizar el tema del canon digital... ...porque es que si no... ...le va a caer encima... ...lo que pasa es que... ...y ese es mi miedo... ¿eh? ...nos van a dar canon digital... ...a cambio que nos recorten... Derechos por la ley Sinde. Y aquí es donde hemos de estar Absolutamente vigilantes. ¿Y cómo se regulariza algo que ha sido declarado Ilegal? como es el tema del canon? Que prácticamente a efectos bueno, europeos Ha sido declarado no, ilegal Sacando sacando un reglamento fin y, al cabo, fin y al cabo El canon se estableció por un reglamento Y sacando un reglamento de adaptación ¿eh? Ya veremos Qué reglamento sacan Pero en principio yo creo que Esto va a ser lo más inmediato. El miedo que tenemos es este, es decir, que mientras eh, nos enseñen la zanobia del del, uh, del canon, eh, por detrás aprueben el palo de la ley Sinde. Para ir concluyendo, Josep, y volviendo al tema del derecho comunitario, bueno, eh, tú representaste al Partido Pirata por Barcelona en las pasadas elecciones generales, que en España pues no, no sacó escaño, pero sí vemos otros países como Alemania, en los que pues en Landers, como en Berlín, por ejemplo, sí que tiene una fuerte representación este partido. ¿Podría hacer las veces de lobby para intentar presionar en este sentido y en derechos y difusión de, eh, de contenidos en Internet? Sí, bueno, eh, nosotros el partido... el partido hace solo un año que se formó, ¿eh? entonces está en fase de estructuración. Realmente la, la idea del partido que bebe directamente de las, de las fuentes alemanas es una idea de libertad de la, de circulación de todos los productos de culturales y de internet. Eh, nosotros como partido o ellos como partido es, están absolutamente opuestos a cualquier tipo de canon que eh, castigue a la cultura lo que pasa es de que hay que ir creciendo poquito a poquito Y para concluir ahora sí me gustaría saber si, si consideras que internet como herramienta de comunicación libre Tiene los días contados, no sabemos cuánto, pero si tarde o temprano acabarán por regularizarlo todo y por hacer eh, y censurar todo aquello que les sea inconveniente. Es decir, ¿Internet como herramienta libre tiene fecha de caucidad? Esa es la pregunta. A ver, yo creo que no. Yo sinceramente soy extraordinariamente optimista y creo que no. Porque la experiencia que hemos vivido estos meses pasados, en, por ejemplo, en todo lo que son. Las revueltas del norte de África cortaban internet y la gente se apañaba sin internet. Uh -huh. Es decir, eh, muy probablemente se creen internet internet biz. Además, yo recomiendo un estudio serio sobre un proyecto que ha nacido en Cataluña, pero que ya se está estableciendo por toda España, que es gifi.net, que es una red virtual privada. Entonces, eh, esa red virtual privada de que son los usuarios, son los dueños de esta red ¿eh? Y en este momento, solo en Cataluña, hay más de 20.000 nodos conectados eh, Esto per permitiría permitiría en cualquier momento establecer una red de emergencia a disposición de todo el mundo uh -huh. Pues, Josep Jover, una vez más, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada, como gracias. siempre disponible, así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ahora vamos a escuchar una canción que está directamente relacionado con el tema de la tertulia que comentábamos en nuestra introducción. Vamos a escuchar Jordi Skywalker de Babylon.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 Y yo quisiera que el mundo y las flores oliesen igual Más trompetas Continuamos en Agora Pulp, eh, comienza ahora nuestro tiempo de tertulia en el que como os comentábamos en, en la traducción hablaremos de, de cambio climático, viajaremos hasta, hasta Durban donde está realizándose la, la cumbre del, del clima y todo ello con invitados muy especiales que a continuación nos presentaremos. Comienza ahora la tertulia en Agora Pulp. Escuchamos The National Anthem de Radiohead y, como sabéis, eso quiere decir tiempo de tertulia. La cumbre de Durban se pospone. pero salvar el medio ambiente tiene un plazo más limitado. Los representantes de los 190 países presentes en la, cumble, en la cumbre climática de Sudáfrica se dieron ayer un día más para intentar negociar un texto sobre el encuentro y probablemente a lo largo de esta tertulia iremos conociendo nuevas informaciones sobre las decisiones que se hayan ido tomando. Esto, este protocolo que se intenta tomar es una anécdota en una cumbre que ha quedado totalmente a la sombra por la omnipresente crisis económica y la reunión de jefes de gobierno que tuvo lugar ayer y el jueves en Bruselas. ...al menos así ha sido por parte de los grandes medios de comunicación. Un cartel de un activista en la cumbre de Durban rezaba... ...we don't have planet B", ¿no? planet B, no tenemos un segundo planeta... ...en un intento de poner en evidencia... ...que posponer las decisiones es una mala idea para el clima... ...para analizar el desarrollo de esta cumbre... lo que ha supuesto y las decisiones que se han tomado, tenemos a varios invitados, pero vamos a empezar con Raquel Montón, de Greenpeace, y Antonio Cerrillo, periodista de La Vanguardia. Buenas tardes a los dos. Hola, Hola buenas, buenas, tardes, tardes. buenas tardes. Hola, Antonio. Buenas tardes. Eh, bueno, para empezar, ¿cuáles han sido los conceptos que se han abordado en este, cuen en este encuentro en Durban? Bien, se han, abordado, se han abordado muchos asuntos. Si hubiera que enumerarlos yo diría que... En orden del día, lógicamente, el primer punto era prorrogar el protocolo de Kioto, que ahora obliga solo a reducir emisiones a 37 países ricos y que expira a final del año 2012. Con lo cual, un primer asunto clave era cómo garantizamos que los únicos países que han contribuido con planes, políticas, iniciativas, mercado de emisiones, desarrollo limpio, etcétera, etcétera, energías renovables, Como garantizamos, hasta el 2012 tiene una motivación legal, jurídicamente vinculante, para seguir actuando en esta línea. Este primer punto lo orden del día. Como sabemos que las potencias emergentes y los grandes emisores de CO2, como China, India y Estados Unidos, no tienen compromisos vinculantes, entre otras cosas es porque Estados Unidos no está en Kioto, se trata de marcar una hoja de ruta, un escenario, un horizonte, para que se vayan confluyendo esas otras potencias, también en el mismo objetivo de combatir el cambio climático. Este es el segundo gran tema. Luego hemos tenido que se tenía que tratar y perfilar el funcionamiento de un fondo verde para ayudar a los países en desarrollo a combatir también ellos, o sus planes nacionales a las políticas de mitigación y adaptación y, han, y se han tratado más asuntos que son un poco largos de enumerar, pero que son desde de transferencia tecnológica. se ha hablado de la posibilidad de incorporar el mecanismo de desarrollo limpio en los proyectos de captura y CO2 de las térmicas, en fin, se han tratado muchos más asuntos. Uh -huh. Raquel, ¿cómo lo has visto tú? Pues de alguna manera muy parecido a como está comentándolo Antonio, realmente esa es la clave, lo que él estaba diciendo al principio, hay gente que sí tiene, gente países que sí tienen compromisos de reducción legalmente vinculantes, vinculantes por Kioto, ...y países que no los tienen, y se trata de ver cómo esos que no los tienen... ...se incorporaban eh, y de qué manera, ¿no?, a, a, a tenerlos. Eh, ¿Quiénes son? Pues los que antes no eran grandes emisores y que ahora lo son... ...China, India y Estados Unidos, eh, y los que siempre han sido... ...y nunca se han querido incorporar, que era Estados Unidos. Y a, hasta la hora de hoy seguimos de alguna manera pendientes... ...con pocas esperanzas como siempre, pero bueno, ahí hay, hay de alguna manera... ...siguen a ver si... A ver qué pasa, ¿no? Si hay fecha, hay año, hay acuerdo sobre qué y de qué, eh, hasta donde yo sé, ahora mismo eh, posiblemente esa noche continúen, esa tarde noche continúen negociando y hablando y, y, y no sé, no sabemos qué, qué va a pasar. Hacías referencia, Raquel, a Estados Unidos y China y también... A Europa, y bueno, eh, hemos visto que los dos primeros quieren un marco legal bajo la Convención de Naciones Unidas pues para abordar eh, un protocolo, ¿no? Como, como decía Antonio al principio, mientras que Europa quiere. Perdón, sí, sí, mientras que Europa quiere un protocolo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y también me pregunto, y os pregunto a vosotros, si esto es una, es una obstaculización en el proceso de consecución de una decisión. Sí, la diferencia puede ser ninguna para cualquiera de nosotros, pero son grandes cuando hablan en lenguaje diplomático. Ya es un marco vinculante eh, el estar hablando en el, en, dentro del marco de Naciones Unidas. ¿Por qué habría que especificarlo? ¿Por qué Estados Unidos quiere llamar eh, marco legal en vez de marco vinculante o jurídicamente vinculante? ¿Cuál es la diferencia? Pues que lo uno sea una ley que de verdad tengas que cumplir y que tenga penalizaciones Si tú no cumples ese compromiso que has adquirido eh, y que el otro, de alguna manera, eh, quede más difuso, quede en un marco del compromiso, eh, esa de alguna manera es la, la pelea diplomática, pero realmente eso solo son palabras, al clima le valen de poco y lo que vale son lo que realmente al final haces. Si no hay un compromiso real, lo quieran llamar como lo quieran llamar nosotros, y en el lenguaje que allí se maneja es un compromiso eh, ...legalmente vinculante, jurídicamente vinculante, eso es algo con fuerza... Que, va a ...que tiene penalizaciones si no lo cumple, si no es bajo un marco así, eh, no sirve... ...porque nadie voluntariamente va, va a reducir, Les digo voluntariamente, eh, si no está obligado... ...si no se ha comprometido él mismo, no va a haber re esa reducción de emisiones... ...de una manera eh, con equidad para todos los países. ¿no? Claro, es que ese es el, el problema, bajo nuestro punto de vista... más allá de que se termine cerrando un acuerdo, no es que parece que no hay, no hay intención de, de cerrarlo. Ellos no ven urgencia en, en cerrar esto porque ya se han incumplido sistemáticamente otros protocolos anteriores y preocupa ¿no? que no bueno, haya intención de, de sacarlo adelante, más allá de que luego se llegue a un acuerdo o no. Bueno, resultar, podría resultar que, de hecho, está ocurriendo que Europa está cumpliendo el protocolo de Kioto. Es decir, los deberes que se plantearon en, en, en Kioto en el año 97, reducir las emisiones ...un 5,2% de media... Norte respecto, ...en el año 2012... ...respecto al 1990 de Noita, se han se han, ...se han... ...se han cumplido... ...lo que pasa es que hemos visto que con, después de Kioto ...ha habido un, un, nuevos estudios de cambio climático... ...y nuevas recomendaciones... ...y nuevas exigencias de los científicos... ...de tal manera que los deberes, del listón... ...ahora es mucho más elevado... ...de tal manera que sabemos que... ...habiendo que estos deberes... ...era insuficiente... ...por eso aquí el reto ahora es doble... Es un reto de incorporar a las naciones que están, están exentas de compromisos vinculantes y, por otra parte, sabemos que el esfuerzo será mayor. Y, por otra parte, cuanto más se demore esta actuación, según los lo mismos eh, paneles y de expertos de cambio climático, eh, aventuran el riesgo de que se haya, se produzcan mayores desastres climáticos para el calentamiento. ¿no? Por lo cual, da la sensación de que es una carrera contra reloj en la que nadie quiere actuar con la urgencia que se pide. Es una especie de derrota... de los científicos y, de alguna manera, los países están intentando tomar posiciones cómodas, están dejándose llevar por, un, por el día a día, por la exigencia más primaria de, de la inercia del consumismo actual y de un modelo energético sucio, antes de poner los cimientos de una transformación del modelo energético, que es la clave. Sí, a mí también me gustaría añadir que, además de todo eso, también se están dejando llevar algunos gobiernos ...no solo por esas inercias que hablaba Antonio... ...sino por la presión de las empresas más contaminantes... ...que siguen eh, obteniendo grandes, grandes beneficios... ...del actual modelo, sobre todo el modelo energético actual... Eh, ...que les da pingües beneficios y a costa de todos los demás... ...y están allí y están negociando y están presionando... ...y lo llevan haciendo desde hace muchos años... ...y ellos son los grandes beneficiados... de esta ralentización y esta negociación eterna de qué hacemos o cómo reducimos las emisiones ellos son unos de los principales actores más allá de las desidias de gobiernos o de no sé o escudo en la crisis económica eso es bastante más secundario que estas presiones de las que de las que estoy hablando y, y respecto a lo que estaba comentando también Antonio de esos compromisos de reducción y del Protocolo de Kioto el primer el primer acuerdo bajo Naciones Unidas las reducciones que se plantearon y que ya decían hace más de 15 años los científicos eran mayores pero entró el pánico o el miedo y madre, madre nos vamos a comprometer y en Kioto se acordó una reducción del 5% nada más que ya era un paso adelante pero ya era menos de lo que ya entonces los científicos nos decían ¿Qué pasó a partir de ahí? En primer lugar, que uno de los grandes promotores de ese protocolo de Kioto, que era la administración americana, algo que había firmado, luego no lo ratificó. Esto es lo primero, la primera vez que en Naciones Unidas pasa algo así. Y luego, además, a nivel mundial era, madre mía, ese esfuerzo de reducción. Yo lo llevo o lo llevamos oyendo desde hace un montón de años. Y ese esfuerzo era muy pequeño, tan pequeño que realmente la Unión Europea lo está cumpliendo sin, sin esfuerzo y está obteniendo beneficios económicos de cumplir con esa reducción de emisiones. Y ahora vamos, efectivamente, la cosa está más complicada porque el tiempo corre de nuestra cuenta y encima cada vez queremos hacer menos. Eh, cada vez eh, lo tendremos mucho, mucho más complicado. Digo, todos los que vivimos y necesitamos de los recursos naturales que somos todos. Uh -huh. Bueno, estamos hablando con Raquel Montón de Greenpeace y con Antonio Cerrillo de La Vanguardia y ya se ha unido a esta mesa de tertulia Enrique que pertenece al colectivo está aquí en Madrid. Enrique, buenas tardes. No te preocupes. Bueno, estamos hablando. <risa> has quedado de... un par de personas por aquí por sol. Estamos hablando de, de cómo ha discurrido esta cumbre de esta Durban. cumbre climática de Durban. ¿Cómo la has visto tú, Enrique? ¿Has podido seguirla? He seguido un poquito. Seguí el, el congreso de, de APIA, de, de periodistas eh, APIA, y, y he seguido un poco las noticias eh, del Tula la llevas, que están jugando en Durban, más o menos. ¿Y cómo lo ves? Nos estaban hablando en nuestros otros contertulios de que pues, muchas veces empresas o los países estaban obstaculizando un poco pues, esa, esa intención de reducir los... Eh, los ...las emisiones y demás... ...¿tú cómo, cómo lo ves? Eh, yo veo que... ...bueno, uf, se, se voy a respirar... ...no, eh, simplemente que... Eh, ...se está eh, hablando del cambio climático... ...en términos económicos... ...y eso es dañino para el planeta... Eso es la, la visión que ¿sabes? se está hablando de reducir las emisiones de, de hidrocarburos cuando el, el grupo inter, intergubernamental pagado por todos los gobiernos despertó sobre el cambio climático eh, son bastante bastante desoladores es decir están o sea, el cambio climático eh, es una realidad no no es una cosa opinable y las consecuencias las estamos viviendo ya ...y parece como que, que, que no nos importa demasiado... ...y que es como que nos vamos a salir de puntillas... ...de esta generación nos vamos a salir de puntillas... ...y la siguiente generación... ...no estamos teniendo en cuenta las siguientes generaciones. Leíamos precisamente esta semana en La, en la Vanguardia, Antonio... ...como ecologistas, ecologistas en Acción denunciaba... ...que el posible fracaso de esta cumbre... ...condenaría a muerte a millones de personas... Eh, es ...¿todavía estamos a tiempo de, de que esta cumbre sea efectiva?... ¿Realmente son los problemas a los que nos enfrentamos? Mira, yo creo que la única esperanza, primero, seguramente hay motivos para pensar que grandes progresos de la humanidad que ha habido, seguramente no viene de la mano de reuniones ministeriales que han reunido a 16.000 personas esperando encontrar un acuerdo justo. Los precedentes que tenemos más recientes de avances, estoy pensando en el mundo de la informática, en el mundo de la revolución tecnológica, han venido de iniciativas económicas, de emprendedores, del BWG. Es decir, estos cambios tecnológicos y culturales que hemos tenido no han venido fruto de pactos políticos. Por lo tanto, yo creo que podemos pensar que este tipo de reuniones mm, es un instrumento que tenemos muy, muy, muy débil, tal vez insuficiente. A mí solo, solo me queda como esperanza confiar en que finalmente se llegue a una situación extrema como la que puede pasar hoy mañana, La, la cumbre de la puede acabar sin acuerdo. Esto es algo que nunca ha ocurrido, excepto en la cumbre del año 2000 en La Haya, eh, en la que se produjo una, un, un final sin acuerdo. Hubo que hacer una cumbre bis. Posiblemente estemos abocados a eso. Es decir, en nivel de esa es tan grande que posiblemente en dentro de unos meses tengamos que volver a repetir esta situación. Fruto de este desastre podría surgir un, un cierto relanzamiento. Después de la cumbre del la hubo un bono de una cumbre que fue muy positiva. Por lo tanto, yo creo que posiblemente estamos en esta fase de catarsis. El hecho de que ya en Durban haya habido una presencia política tan devaluada con pocos ministros, etcétera, hacía presagiar el poco nivel que se iba a alcanzar. Es decir, no hacía ser un límite para observar. Esos representantes no iban a tomar decisiones. Y por teléfono tampoco sus líderes iban a molestar a sus seres de gobierno. Es decir, que yo creo que está aquí sobre todo juego dos modelos de economía que ahora mismo representan capitalismos diferentes, un modelo de capitalismo de americano que quiere ser sustituido por un neocapitalismo mucho más salvaje, sin reglas, y en las que precisamente eh, se quiera imponer, digamos, un costo ambiental duro, que es China. Y yo creo que la China representa, el cambio representa este capitalismo verde europeo, con su centro y motor en Alemania, y seguramente en el epicentro en los propios grandes de Alemania. que representa un cambio tecnológico y cultural que quiere convertir, digamos, ambiente en el factor que condiciona la economía, porque ese es el mercado, esa es la regla de, de este juego, que marca un planeta, donde está finito, necesita una regla definida, ajustada para evitar su destrucción. Y eso significa un modelo energético como el que creo que es el que debe ponerse en Europa, un modelo con energías renovables, con energías limpias, que vaya vinculando los subsidios. ...todas las rendidas que reciben el el petróleo y el gas... ...que son los causantes de los grandes problemas... ...y que realmente se resiste a perder sus privilegios. En ese sentido iba a la siguiente pregunta que os quería lanzar a los tres... ...y es que ¿creéis que son efectivas y necesarias estas cumbres? Porque a veces da la impresión de que son solo de cara a la galería... ...y en caso de, la, de que la respuesta sea no, ¿qué creéis que, que debería ser? ¿A dónde se debería dirigir el ámbito de decisiones? Raquel. Gracias, es que... ¿cómo? porque no, no, no sé muy bien a veces cuando... Eh, bueno, de efectivas es evidente que muchos no lo son, llevamos años y como estaba recordando Antonio, en la Haya esto es una especie de déjà vu, ya, ya hemos vivido esta situación, una cumbre fracasada, a mitad de año se retoma y, y si leemos los comunicados de prensa de entonces, si leemos la prensa de entonces, casi no recuerda a lo que está sucediendo ahora. necesarias eh, ahora mismo tal y como están las cosas es el único foro a nivel mundial en el que los países más desfavorecidos los más pobres los que no tienen eh, grandes capacidades de presión o gran industria pueden ser escuchados no sé si atendidos pero los, por lo menos escuchados los países ese, cuyos recursos son explotados además verdad sí y en ese sentido eh, mm. es necesario mantener un foro en el que en el que la gente pueda expresarse de hecho ahora mismo es eh, Son los aliados que están clamando eh, casi a gritos allí en Naciones Unidas, los países más desfavorecidos, eh, a los cuales eh, sienten como aliados. Hay una gran división. Hasta ahora en Naciones Unidas esos países desfavorecidos negociaban con los países no desarrollados. Entre ellos estaban India, China, Brasil. Ahora mismo hay una brecha y la Unión Europea está siendo más aliado de esos países. y se están alejando esos, entre comillas, socios naturales que eran India, Brasil y China, ¿no? que están más próximos a, a las posturas de, de Estados Unidos. Eh, ¿Se puede ver esa situación geopolítica, cómo cambia en una cumbre como esta? Entonces, yo, yo creo que sí es necesario que, que haya un foro donde se pueda hablar... Lo que pasa que también allí se ve que las grandes decisiones no se toman en los plenarios ni en grandes debates políticos, se toman en los pasillos y en conversaciones paralelas. Y en esas conversaciones paralelas el problema, que yo sí le veo, es que efectivamente toman la palabra los grandes intereses económicos de las grandes compañías, eh, en este caso energéticas y contaminadoras. Y son ese es el... el Ese es el gran problema. Yo no creo que sea Naciones Unidas el problema. Yo creo que el problema está en los que gobiernan sin tener derecho a hacerlo, que son eh, estos grandes lobbies de, de presión que, que, que siguen ahí. Yo creo que, abundando en esta que dice Raquel, yo creo que es muy relevante saber que Estados Unidos va a Durban sin un mandato. Es decir, la delegación norteamericana no está autorizada a firmar prácticamente nada. muchísimo menos un tratado internacional jurídicamente vinculante, ni locos. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque Obama está en mayoría en el Congreso y en el Senado. Es decir, y ahí es donde hay una situación mm, tremenda, y es el hecho de que parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos está ocupada por sectores que están muy vinculados a la industria del petróleo. Estos son los que conforman una mayoría en contra de él, de tal manera que la influencia que, que, que generan, digamos, muy pretenciosa en la opinión pública. Y el hecho de que estén obstaculizando y la ley que Estados Unidos tenía previsto y prometió Obama en Copenhague, una ley que establecía un cupo máximo de emisiones para las industrias con un mercado de emisiones, fue derribada de tal manera que Estados Unidos, la lista americana, es incluso de esa minoría en su propio Congreso muy vinculada a los intereses del petróleo. Por lo tanto, en, en, en, en, en la tienda de toda esa falta de liderazgo de Estados Unidos, está estando la, la industria del petróleo. Lo estuvo con Bush, él era un representante transparente de sus intereses, involuntariamente, por debilidad política, lo, resu lo está resultando ahora Obama. Yo creo que este es el gran problema, que hace que prácticamente, eh, disculpe todo, pero una mayoría de la opinión pública norteamericana todavía, digamos, que no ha sido muy, muy intoxicada, muy contaminada por estos sectores de opinión pública vinculados. Pero eso entonces, y dificulta un avance, porque es muy difícil avanzar sin el liderazgo de Estados Unidos. Toda la historia del siglo XX en Europa y en el planeta ha sido, y los avances que se han dado ha sido gracias a la política americana, echamos a faltar este liderazgo, para mí es una gran clave que está resultando de esta cumbre. Lo, lo hubo en Kioto, lo hubo con Clinton y Angore, Gore, aunque luego no podían ratificarlo, pero hubo personas muy relevantes que han dejado su huella y se nota en Durban un, que han estado representantes de tercer nivel y uh, simplemente que han tenido una encomienda para mantener un perfil muy plano, ¿no? Mm. Y hablamos ahora de cambio climático, a continuación eh, hablaremos de, de energías renovables y para hilar un poco estos dos temas y concluir con esta primera parte de la tertulia me gustaría que valorarais eh, esa ausencia ¿no? de debate acerca de la energía nuclear en, en, en Durban cuando hace apenas un año, ni siquiera llega a diez meses, asistimos aquí a la catástrofe ¿no? de energía nuclear ...a nivel mundial, Enrique, ¿cómo valoras esta ausencia eh, de debate? Yo quería decir una, una cosita, un poquito el cambio de paradigma, vamos a ver... Eh, ...tenemos datos objetivos ya de que el cambio climático es una realidad... ...tenemos datos objetivos de que eh, tenemos toda nuestra economía basada en, en el petróleo... ...no solamente para, para producir energía, sino para producir todo tipo de materiales... ...y bienes, hasta los alimentos... Eh, llevan, llevan asociado un gasto en petróleo y en hidrocarburos, que son los que eh, los principales causantes del, de los gases de efecto invernadero. Eso es un hecho, eh, pero ¿qué, ¿qué ocurre? Que también hay otro hecho, y es que eh, los países y los gobiernos eh, están condicionados por, por este sistema económico en el que eh, la, el dinero... Eh, ...pesa más que los datos objetivos y eso es, ese es el, el debate real, es ese, es decir... Eh, ...qué capacidad de maniobra tienen los gobiernos para tomar medidas en contra de, de los lobbies de poder eh, económicos... ...y los lobbies que generan eh, todo el dinero y todo el que mueven toda la economía y todo el, todo el, el mercado... Eh, to ¿Qué, ¿Qué capacidad tienen los gobiernos para, para enfrentarse a ellos? El, los gobiernos son simplemente un, representantes de la sociedad que, que nos rodea. Entonces, estas cumbres son buenas porque plantean el debate y, y hacen que la gente tenga también opinión y, y sepa de qué estamos hablando. Pero <coughs> la cuestión es, tenemos todos los datos, somos una generación que tiene toda la información y... Adelante, y Y el día de mañana nuestros hijos nos van a preguntar, vosotros sabíais que el petróleo era finito, sabíais que estabais deteriorando el planeta, lo sabíais. Y no hicisteis nada, basasteis toda vuestra economía en el petróleo, y en, en hidrocarburos, en, la, en gases y en petróleo. Entonces, esa, esa, esa, ¿qué le vamos a responder a, a esa generación, a las generaciones siguientes? Tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que empezar a, a pensar que, que estamos todos interconectados, que las cuotas de, de consumo de, de emisión de CFC eh, no tienen sentido porque eh, los, el deterioro del planeta no se reparte por cuotas. El deterioro del planeta es, es es así, o sea, es decir, los mares suben, los mares los océanos suben, el calentamiento, las temperaturas suben también para todo el planeta, eh, las especies están muriendo por, por grados de por aumentar el grado de temperatura, o sea, hay que decir que esos son datos estadísticos o sea, reales ya, de, de, de verdad, de hecho, por, lo, por la comunidad científica, eh, oficial. Eh, entonces, que no esté Estados Unidos eh, alineado, si es que Llegar a un compromiso y no cumplirlo eh, no tiene ningún sentido, o sea, estamos como mareando mareando la perdiz. Entonces... Sí, a mí, me gustaría añadir a lo que estaba comentando Enrique, que además, sin querer ahondar y, y pecar de hablar de temas económicos, es que los mismos expertos de Naciones Unidas y multitud de informes, incluso de agencias, iba a decir nada sospechosas, como la Agencia Internacional de la Energía, quiero decir de ser ecologistas, Ya hablan que los costes económicos, los que estamos padeciendo y vamos a parecer económicos, hablo de seguir con el actual modelo y no cambiarlo, son muchísimo mayores. Es decir, vamos a perder en economía y estamos perdiendo todos. Es decir, el modelo económico actual de, que nos producido por este sistema energético no es un buen modelo económico, nos lleva a pérdidas ingentes de dinero, que pueden no interesar, pero para aquel que le interesen. Eh, el problema es que están agarrando el dinero de unos pocos que, se lo, que lo quieren seguir ganando. No es, no es un problema económico mundial que es que no podemos cambiar de modelo. Creo que podemos cambiar y podemos cambiar muy rápidamente, incluso por, por hilar con la pregunta que estaba lanzando antes respecto del tema nuclear, que no se ha abordado, que no se ha hablado del debate nuclear, en Naciones Unidas y el tema del cambio climático en Kioto nunca la energía nuclear ha estado contemplada como una alternativa. Eh, nunca se ha, se ha debatido eso y lo ha intentado el lobby nuclear en muchísimas ocasiones. Evidentemente, después de lo del desastre de Fukushima, que continúa, quiero decir, uh -huh. esta mañana creo que leía la noticia, una chaco como toneladas de agua decía, se volvían a escapar de una central nuclear en, en Japón. Allí siguen con, con ese problema. Eh, ha sido totalmente apagado este este este debate. no Pero es que Naciones Unidas, como alternativa Eh, como fuente energética alternativa en, en, en este sentido nunca ha sido contemplada la nuclear como una posibilidad. Bueno, Antonio, yo, despedimos yo... contigo y bueno, nos queremos escuchar tu opinión y te despedimos que, que sabemos que tienes el tiempo limitado. Sí, yo con el tema energético yo lo que diría es posible un nuevo modelo energético. De hecho, la propia Agencia Internacional de Energía viene diciendo a los gobiernos que dejen de subvencionar la energía sucia. Es decir, los subsidios que reciben el gas, el petróleo, el carbón, son enormes, son mucho, muy, muy superiores a los que reciben las energías renovables limpias. En España se, se sigue subvencionando el carbón, se sigue pagando eh, a las térmicas por estar paradas, porque en un contexto en el que hay electricidad, de el origen renovable entra el aire, el viento y tu electricidad, y quedan paradas las térmicas de gas, y esas térmicas, aunque estando paradas, reciben dinero del propio uh, sistema eléctrico, porque las empresas gasísticas han conseguido que se les atribuya ese concepto, digamos, de hacer de respaldo a la red cuando son necesarias, ¿no? Por lo tanto, tenemos un sistema ineficaz que es el nodo del recibo de la luz, con grandes costos de importación de energía, y las energías renovables tienen un coste cero. Los usuarios no saben que cuando pagamos la luz, estamos pagando igual a una energía cuyo origen eh, es eh, el viento, coste cero, o agua de lluvia, coste de y para, para el usuario finalmente va a tener un mismo coste que aquí ya decía que produce una la con un gas que viene de países en conflicto y que es realmente cara. En cuanto al tema nuclear, yo creo que hay poco debate, hay mucho activismo pronuclear verbal, mucha gente pagada por, digamos, uh, por el mundo nuclear, pero en España hace muchos años que podría ...legalmente crearse nuevas centrales nucleares... ...ninguna empresa eléctrica jamás... ...ha mostrado el más de interés... ...porque saben que la media... ...es aproximadamente 10 años... entre que se planifica y se construye... ...y se sabe que la economía da muchas vueltas... ...como para planificar una obra en 10 años... ...han cambiado los... los cambios los tipos de interés... ...cambian el contexto económico... Y, se, ...y es fácil prever un... un, un, un ...digamos un económico para estos proyectos... ...todas las empresas eléctricas pueden hacerlo... Y fijaros que solamente lo hablan los opinadores previsibles o, o comprados, pero no hay una voluntad real de las empresas eléctricas, que son las que en todo caso deben tener interés. Pues Antonio, te despedimos en este punto. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros y hasta la próxima. Muy bien, hasta la vista. Adiós. Y recogiendo ese guante de energías que, del que está hablando Antonio y nuestros contertulios en esta última ronda, vamos a dirigir la siguiente pregunta a Enrique, porque el colectivo Sightgast propone un modelo energético bastante curioso. Cuéntanos de qué se trata. <risa> Hombre, es eh, el, el movimiento Zeitgeist, eh, que no es relevante que sea el movimiento que quiero decir que el movimiento Zeitgeist dice... cosas que dicen mucha más gente, ¿no? O sea, hay premios Nobel que, que llevan sosteniendo la teoría de sistemas desde los años 90. Eh, todo, está in, todo está interrelacionado, es decir, la, la economía sin... O sea, si no cambiamos el modelo económico, eh, el, el modelo de producción, entonces, eh, no, no tiene sentido, vamos a ver. Eh, ¿Qué propone el movimiento estadístico? El movimiento SAID es lo que, lo que promulga es... Eh, Que, ...que seamos eficientes y que seamos sostenibles... ...es decir, que, que miremos qué recursos tenemos... ...y recursos energéticos en la Tierra hay muchos... ...y, y gratuitos y limpios, es decir, tenemos un Sol... ...que, que si, si pudiéramos eh, explotar el Sol... ...la, la energía geotérmica, la maremotriz, la ondemotriz... ...y la eólica, con esas energías podríamos generar energía... ...libre y gratuita para todo el planeta... Eh, Para todo el planeta, de verdad, considerando el planeta como una cosa. Si lo que hacemos son iniciativas eh, aisladas desde países, pues no va a ser eficiente. No va a ser eficiente porque, por ejemplo, en Gran Bretaña, con energías limpias, podríamos conseguir un 70% de la energía que se necesita en Gran Bretaña. Pero si pudiéramos entregarles eh, en España, que tenemos sol en un montón de sitios, eh, plantas solares podríamos hacer con concentradores de solares, etc., con tecnología de hoy, no tecnología de, del futuro, con tecnología de hoy, eh, aprovechásemos la energía que tenemos ahí, que tenemos libre, y, le, y si no tuviéramos la cortapisa económica de necesitamos escasez para poder generar beneficio, pues... Eh, simplemente generaríamos energía para todo el planeta y en abundancia, de manera limpia. Y no es una cuestión romántica, es una cuestión práctica. Pues si te parece, Enrique, saludamos en primer lugar a Salva, que se incorpora a nuestra tertulia de la Asamblea de Medio Ambiente del 15M. Salva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora con Enrique y con Raquel, con Raquel y con... Y con Salva escuchamos un extracto del, del Seikest Addendum, donde se nos habla del Proyecto Venus, de este, exactamente de la escasez, de las energías renovables. Escuchamos un pequeño extracto y continuamos con nuestra tertulia. La diferencia más grande entre una economía de recursos y un sistema monetario es que una economía de recursos realmente se preocupa por la gente y su bienestar, en donde el sistema monetario se ha distorsionado tanto que los problemas de la gente son secundarios, si es que todavía están ahí. Los productos que son mejorados los son para sacar más dinero de ellos. Si hay un problema en la sociedad y no puedes ganar dinero solucionando ese problema, entonces no se hará. La economía de recursos no se acerca a nada que se haya intentado. Y con nuestra tecnología hoy podemos crear abundancia. Se usaría para mejorar el estilo de vida de todos. Abundancia alrededor del mundo si usamos sabiamente nuestra tecnología y mantenemos el medio ambiente. Es un sistema muy diferente y es muy difícil de hablarlo, porque el público no está tan bien informado del estado de la tecnología. En el presente no tenemos que quemar combustibles fósiles, no tenemos que usar cualquier cosa que contamine el medio ambiente. Hay muchas fuentes de energía disponibles. Las soluciones de energía alternativa empujadas por el establishment, como el hidrógeno, biomasa y nuclear, son altamente insuficientes, peligrosas y existen únicamente para perpetuar la estructura de lucro que ha creado la industria. Cuando vemos más allá de la propaganda y soluciones autoservidas promocionadas por las compañías energéticas, encontramos aparentemente una corriente interminable de energías limpias, abundantes y renovables para generar potencia. La energía solar y del viento son muy conocidas para el público, pero el verdadero potencial de estos medios permanece inexpresado. La energía solar derivada del sol tiene tal abundancia que una hora de luz de mediodía contiene más energía que la que el mundo entero consume en un año. Si capturáramos una centésima parte de esta energía, el mundo nunca tendría que utilizar petróleo, gas u otra cosa. El cuestionamiento no es la disponibilidad, sino la tecnología para enajenarla. y hay muchos medios avanzados hoy que pueden lograr justamente eso si no fueran estorbados por la necesidad de competir por porciones de mercado con las estructuras energéticas establecidas ahí teníamos ese extracto del documental guest y respecto al preguntamos en primer lugar a a Raquel, a Raquel. Que efectivamente se quedaba, se quedaba con la corte. palabra en la boca eso es Sí, me gustaría Hablando por, por poner foco en, en España, en Greenpeace llevamos muchos años trabajando en este sentido, en ver cómo es posible si un sistema eh, renovable es posible en España y cómo se podría hacer. Llevamos desde hace seis años publicando informes, están todos disponibles en la web de Greenpeace. Y eh, hace seis años, si no recuerdo mal, empezamos con esa misma pregunta, valorando y decir, bueno, ¿cuánto? O sea, de las energías limpias, con, o sea, ¿cuánta podríamos aprovechar con las tecnologías que tenemos ahora mismo disponibles? aquí y ahora. Y esa primera valoración del potencial, eh, considerando la, la tecnología que había en ese momento, hace cinco o seis años, el resultado que nos dio fue tan sorprendente que podríamos abastecer 56 veces toda la demanda eléctrica de, de España, o sea, como 56 Españas, con el potencial que había, que nos animó a decir, a lo mejor es posible un sistema 100% renovable. Continuamos con los estudios Eh, ...y el, hace tres años publicamos un sistema eléctrico 100% renovable en España... ...el cómo técnicamente, económicamente eh, era posible... ...por dar una pincelada, porque estoy hablando de estudios... en informes de más de 500 y 600 páginas... ...en los que están cuantificados económicamente todas las tecnologías... ...insisto, que están disponibles en la actualidad en el mercado ahora mismo... Eh, ...un poco era un, una especie de cambio de paradigma... ...en el que ahora mismo el sistema eléctrico funciona de la siguiente manera... Según vamos eh, apretando los botones de la luz, es decir, los consumidores demandamos energía, se están poniendo a funcionar térmicas, eólicas, hasta que igualan esta necesidad de demanda que tenemos. Esto ocurre minuto a minuto. El sistema era un poco al revés, vamos a producir más energía de la que necesitamos y el excedente lo vamos, entre comillas, a tirar. Como el excedente viene del sol, del agua, del viento y demás, no, no estamos teniendo que comprar un producto para meterlo, ...y además eh, es limpio, no estamos emitiendo CO2 ni otro tipo de residuos... ...aunque es muy poco inteligente y muy poco sensato... ...pero era de alguna manera demostraba... ...y lo estoy dando con grandes pinceladas... ...hay formas de ajustarlo mucho mejor... ...y este año precisamente hemos publicado el último informe... ...en el que ya hemos valorado no solo el sistema eléctrico... ...sino todo el sistema energético de España... ...cómo podríamos hacer para que fuera renovable y sostenible... no ...y el el key de la cuestión que hemos incorporado o añadido... Eh, ...habla eh, un poco a ver cómo yo pu puedo explicarlo... ...de que no necesitamos tanto el producto sino el servicio... ...y pongo un ejemplo muy claro en el tema del transporte... ...que es uno de los grandes consumidores de petróleo sobre todo... ¿no? Eh, ...nosotros necesitamos desplazarnos... ...a lo mejor no necesitamos un coche sino que no se nos preste ese servicio... ¿no? ...¿cómo hacer que sean las compañías de servicios... Que, de servicios o de, de, de, ...que nos llevan y que nos traen... ...y no la necesidad de la propiedad y del recurso en sí... que, claro, nos es útil el coche cuando nos es útil, pero a lo mejor a veces nos va mucho mejor un autobús o a veces nos va mucho mejor eh, queremos transportarnos y no tener el vehículo en propiedad, por decirlo de una manera sencilla. La conclusión de, de todo este informe es que un sistema totalmente integrado y que el vector que hemos analizado, que sea el eléctrico, en el cual integráramos edificación, transporte, eh, en el año 2050 los cálculos nos llevan... a que eh, necesitaríamos muy poca más electricidad para todo el sistema energético, es decir, el transporte, que es una barbaridad, no solo el, el eléctrico actual, que la que tenemos ahora, y los costes en el futuro serían mucho más baratos. Estaríamos ahorrando en 50 años unos 200.000 millones de euros anuales si nos pusiéramos ahora mismo manos a la obra. Eh, es decir, son todos recompensas para el medio ambiente, para la economía de este país, para... para multitud de cosas, y los números están ahí, insisto, están disponibles en la página de, de Greenpeace, son informes que, que han sido presentados en lugares como la Comisión Nacional de la Energía, en, en, en distintos foros, no, eh, hablo de foros que, que, que, bueno, que no son, vuelvo a decir, sospechosos, es decir, es que queremos ser ecologistas, no, no, eh, y no son rebatidos, el problema es cuáles son las fuerzas que hacen que, que un sistema que es, mucho más inteligente eh, y mucho más sostenible no no llegue no no se acelere no no no no lo podamos poner en, en marcha mucho más mucho más deprisa y uno de los uno aquí de la cuestión es lo que hablaba antes Antonio, ¿no?, Antonio Cerrillo, eh, al mismo tiempo que estamos queriendo ser renovables y, ser, y, y reducir nuestras emisiones, estamos subvencionando al carbón, eh, por poner un ejemplo simple, lo cual es estar poniendo huevos en una cesta y haciéndoles un agujero por abajo, y, y así y grabar, no vamos a llegar a ninguna parte. Y grabando la fotovoltaica, por ejemplo, también, desde el Ministerio de, de Energía. de. de bueno, el, comienzo, la inseguridad jurídica que tienen las energías renovables en general, Porque para cualquier industria o para cualquier inversor, y yo no soy ni banquera ni especialista en todo eso, pero tú planeas tus inversiones cuando sabes que tienes un retorno, te organizas. Pero claro, si, si tienes una inseguridad jurídica, la dificultad a la hora de invertir en estas tecnologías es muy grande. tanto Para, para los grandes inversores mucha, pero para los pequeños es imposible. Yo he hablado con, con muchos pequeños productores... O pequeñas empresas de instalaciones de fotovoltaica, claro, tú pones tus ahorros, pides tus créditos para montar tu pequeña empresa de instalador y al año siguiente te cambian la ley, pues te dejan. Sin votar. Sin, sin, sin <risa> claro, entonces ese es uno de los, de los problemas. Y luego ya el raca raca de que lo que graba nuestra electricidad y nuestro sistema energético son las renovables. Eso es una mentira y lo digo alto, claro y con todas las palabras. Nos está costando ya no solo el recibo de la luz, sino el energético. Otra serie muchísimo mayor de, de costes que no son los producidos por las renovables, que además es un coste o una prima que tú primas para que una, para que una industria eh, sea rentable o, o acelere su rentabilidad en unos años, luego eso se lo retiras. pero es que subvencionar el carbón, subvencionar la nuclear, subvencionar todo esto, esto es para siempre, porque es que si no, no funcionan. Entonces, eh, y que se esté diciendo que son las renovables las que graban el estivo de la luz, es una, como digo, una grandísima mentira. Enseguida vamos con tu opinión, Enrique, pero primero vamos a escuchar una primera opinión de Salva, para sí, que hable favor. en esta mesa de tertulia. <risa> Salva, eh, adelante. Eh, hola, buenas. Mira, yo estoy además justamente escuchando y no puedo estar más de acuerdo. Eh, hoy en día, justamente... Vivimos los que los años, que algunos llaman la legislatura más nefasta para las renovables por toda la inseguridad jurídica que ha que ha acontecido sobre todo en los últimos años. Entonces, evidentemente, todo sería distinto si creciéramos y si siguiéramos creciendo en la misma proporción que, que hemos hecho en lo mejor, quizá en años anteriores, pues porque porque no nos queda otra, porque somos eh, eh, un país completamente dependiente de lo que son las combustibles fósiles. Y no es una cuestión de ecologismo, como decía muy bien, eh, sino que bueno, es una cuestión de, de sentido común. El crecimiento en renovables no se hace de la noche a la mañana, sino que hay que hacerlo con un plan de previsión que nunca ha llegado en realidad. Eh, entonces, eh, en esta cuestión no puedo estar más de acuerdo, pero también hay que enfocar, creo que eh, desde mi punto de vista, el tema en la cuestión de la, de la demanda. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que, que yo me quedé desasombrado cuando lo vi por primera vez. Eh, Me gusta mucho, yo soy mero observador de, de todo lo que es la red eléctrica, los informes, y, y entonces me, me pregunté cuánto, cuántos años había que ir hacia atrás para mirar cuál era el consumo eléctrico español, la mitad que actual, actualmente. Claro, yo pensaba, pues era los años 50, por ahí. Y, y me di cuenta que era simplemente hay que bajar hasta el año 1990. Eh, en, en el informe del síntesis del informe de la red eléctrica española del año 2010, pues pone que. 280 megavatios hora teravatios hora eh, fueron los que fueron consumidos en el año 2010 y unos 140 en el año 1990 entonces, eh, ¿qué hubiera pasado si la energía consumida la energía, claro, la energía, hubiera, hubiera permanecido estable durante estos 20 años hubiera crecido muy poquito pues eh, eh, en el año 2010 que teníamos un tren fue un año eh, muy, muy bueno para la proporción de electricidad con renovables porque hubo mucho agua y hubo mucho viento, eh, llegamos a un porcentaje del 35% de electricidad renovable. Si hubiéramos permanecido en el consumo exactamente igual, hubiéramos llegado a un 70% de electricidad renovable. O sea, hubiera sido un hito mundial. O sea, ya lo fue también, ¿no? Pero, pero habría sido como un ejemplo clarísimo de, de que también el consumo se ha desmagado. O sea, hoy en día seguimos cada año incrementando, excepto esos año de crisis, eh, el consumo en, en, en, en todo tipo de energías. Eh, luego, el tema justamente de, de, de lo que decía también antes eh, del coste de las primas. El coste, el coste parece, parece como que realmente mm, nos supone, nos supone, está claro en la población general de que la, las renovables son las, las creadoras del déficit tarifario. Entonces, hay un artículo también muy bueno eh, de Valerina Ruiz que dice la siguiente analogía, dice el siguiente... el siguiente también comparación dice si las primas se parecen eh, al a lo que es el déficit tarifario pues entonces parece que estas son las el, el, culpables del déficit y qué qué les parecería esta otra forma de presentarlo como los beneficios de las normales de las eléctricas eh, son similares al déficit tarifario los beneficios de las eléctricas son responsables del incremento del déficit tarifario también no entonces eh, en realidad eh, desde mi punto de vista el problema está en que nunca se ha tomado el, las primas como como dijésemos el combustible de las renovables eh, siempre se incluye para los oyentes hay, hay dos hay dos partes componentes de lo que es de los costes de la energía de la electricidad los los costes de acceso eh, y los o sea, los peajes de acceso y el coste de la energía en sí entonces siempre eh, como se incluye el porcentaje el de las primas como una cosa programada año tras año en los en los peajes de acceso pues parece como que es una especie de coste político, coste digamos de, de eso cuando en realidad es la parte que paga las renovables. Jumanji, eh, eh, eh, que es una página una página web sobre renovables, hizo un experimento en el cual sumó eh, lo que es el coste energético de cada año con lo que es el porcentaje de prima que sería cada año para calcular eh, de forma una forma más fidelina el precio del megavatio hora. y fijaron lo que lo que le salió en el año 2005 eh, daban cueste de 67 con 14 euros megavatio hora el año 2006 72 38 el año 2007 55 53 en el, en el año 2000, 2008 81 ese fue el año que es que todos sabemos que subió el petróleo hasta 148 euros y en el año 2009 65, 77 euros megavatio hora, Es decir, que se han mantenido eh, estables o incluso ha bajado en lo que es la suma total del precio del pool con la suma de, las, de la prima de las renovables. Entonces, eh, es un engaño que hoy en día nos hacen creer que las renovables incrementan el precio de la energía y cuando es al revés. O sea, están bajando el precio del pool. que son un coste, evidentemente, son un coste que en algunos casos pues mayor, en el caso de la fotovoltaica, en el caso de la eólica menor, pero que en realidad todas necesitan un tiempo para, para poder ser, eh, madurar. Esta es transición de, de la que habláis hacia las energías renovables tiene un claro enemigo en la clase política. ¿Qué intereses son los que frenan esta transición que parece tan tan conveniente? La competencia ¿Por? supongo imposible con, con el petróleo el día de hoy, no lo sé. Enrique, ¿qué opinas tú? No, o sea hay que decir, eh, esa transición tiene un enemigo, tiene enemigos clarísimos que son los lobbies de electricidad en, en España. O sea, los mismos que te están diciendo que los costes de las renovables son, son inasumibles y que no son no son viables, eh, están invirtiendo en energías renovables en otros países que tienen una eh, legislación más más favorecedora. Eh, aquí el ministro, el ex -ministro Joan Claus intentó recortar los beneficios del aire que les caen a las a las energéticas aquí en España y, y bueno pues tuvo que se, se, tuvo que ser cesado. Después llegó Miguel Sebastián y hizo eh, una, una, ratificó esa esa ayuda a las a las, a las eléctricas españolas Eh, además, eh, pues eso eh, Fomentando la inseguridad jurídica Para las fotovoltaicas sin, sin llegar a Consejo de Ministros Y sin nada, o sea, simplemente En un despacho en el que él estaba de apuntador Básicamente Y vaticino que Miguel Sebastián tendrá Un, un buen cargo ahora uh -huh. En alguna de las eléctricas Estoy convencido, o sea, que decir que que la, les, el enemigo es claramente el, el lucro aberrante que, que quieren tener las las energéticas, que han tenido, si miráis el IBEX 35 del, del año pasado, han tenido sus mayores beneficios en la historia, en, en el peor año de crisis de España han tenido sus mayores beneficios. Eh, está bien, claro, hay una cosa que ha dicho Raquel, que es súper interesante y que nosotros... en En, ...en la promulgación de una economía basada en recursos hablamos mucho... ...y es eh, el cambiar la percepción, porque estamos hablando de cómo se genera la energía... ...pero también hay que hablar de cómo se usa y lo ineficientemente que se usa... ¿no? ...tanto para producir, eh, el transporte, transportamos, fabricamos en sitios en Asia para consumir en España... ...eso es un consumo energético totalmente inasumible... Eh, y el tema que ha dicho que ha citado que nosotros lo que hayamos lo que lo definimos como no debe haber propiedad privada sino propiedad de uso que lo ha dicho para el caso del transporte, pero nosotros lo, lo extendemos a cualquier cosa porque si queremos ser eficientes eh, tenemos que producir con eh, teniendo en, en vista la sostenibilidad, eso significa eliminar la obsolescencia programada y la obsolescencia deseada y significa producir cerca de donde se vaya a consumir. significa eh, bueno pues un montón de, de, de alternativas lógicas que, que harían que tuviéramos beneficio y que tuviéramos abundancias es que la cuestión es que podríamos cambiar el paradigma de escasez y de sufrimiento y de guerras y pobreza y de y de desigualdad sobre todo por un paradigma abundante en el que en el que tendríamos otros problemas pero pero bastante más ...agradable de, de tratar ese tipo de problemas, ¿no? Raquel, por alusiones. Sí, y por alusiones, eh, eh, hablando de que es que además... ...eso nos da calidad de vida, por seguir con el discurso... ...que él mismo estaba, eh, estamos todos de alguna manera defendiendo... ...el el, el hecho de, de consumir menos, el hecho de decrecer... ...el hecho de hacerlo de, de una manera más inteligente... ...más racional, más sostenible, no nos lleva... ...como algunos nos quieren decir, a las cavernas... ...o a una menor calidad de vida, o a no tener... ...que va, es al contrario... Eh, vamos a una mejor calidad de vida, vamos a un mejor aprovechamiento de los recursos y una mejora en los servicios que con, que con menos recursos podemos tener, porque normalmente cuando se comparte se optimizan muchos recursos. Así es como una frase, pero si me voy al, al tema energético es una es una verdad como la copa de como la copa de un pino. Y también me gustaría retomar que cuando hablaba de que tenemos grandes potenciales y que las energías renovables sí que son suficientes, etcétera, etcétera, ya comentábamos lo de la demanda. Es claro, el otro lado de la balanza tenemos que podemos reducir nuestra demanda muchísimo y hacerlo de manera eh, y usarla de modo mucho más inteligente. Y luego si me voy ya al caso concreto de la demanda eléctrica y de aquí en bueno en España y en muchos países es eh, gestionar esa demanda, el que los que los consumidores de electricidad también podamos jugar con cuándo nosotros eh, usamos y no usamos y que eso tenga un beneficio, eh, llamémosle económico, que se puede traducir también un beneficio económico o un beneficio, el que sea, de regulación y de mejora, es, es más que posible, es una necesidad. Re, eh, hace pocos días estábamos en Red Eléctrica y hablábamos que una, o sea, o la grandísima herramienta que Red Eléctrica ahora mismo desearía es, es poder gestionar la demanda Eh, en España hay una curva todos los días prácticamente demandamos la misma cantidad a la misma hora entre todos los que somos aquí eh, y hay que dar servicio a esa demanda pues si esa demanda pudiera gestionar y ajustarse y modelarse a los recursos que tenemos en ese momento que también los podríamos conocer sería facilísimo, podríamos eh, utilizar eh, mucha menos energía para obtener ese mismo, ese mismo servicio ¿no? que estamos pidiendo y en el caso, insisto, en el caso energético es de una de una evidencia, en cuanto te pones a hacer números, eh, grandísima. Salva. Pues sí, justamente, eh, eh, yo me gustaría también dar otro ejemplo eh, muy claro de lo que está diciendo Raquel. Eh, un, una cosa tan sencilla como el termoeléctrico. El termoeléctrico lo tenemos en muchas casas, eh, que no tienen, por ejemplo, disponibilidad de, de gas natural. Y claro, el termoeléctrico, pues eh, en realidad casi todos los lados, está simplemente enchufado y cuando se... a consumir, tal. Eh, yo en mi casa lo que hago es poner un programador tú puedes poner un programador para que tú no coincida con lo que es el pico de, la, de los dos picos de, de demanda diaria que existe en la red eléctrica eh, de esa manera aliviar si todo el mundo, una persona que la haga no significa nada, pero si todo el mundo tuviera un programador y tuviera la, lo que es la gestión inteligente de la, de la electricidad en cada usuario pues se eh, reduciría enormemente una parte importante ¿no? de ...de ese consumo energético en esos dos picos... ...para allanar eh, y hacer, hacerlo más más uniforme a lo largo del día. Eh, y otro ejemplo clarísimo respecto a, a también a la, a la gestión de la demanda... ...me parece importantísimo señalar, eh, si se ha hablado antes... ...del de, de, de, nuevo decreto de, del autoconsumo... Eh, ...la posibilidad de que una persona pueda tener en casa... ...un panel fotovoltaico, porque hasta ahora es la única... ...junto con la la mini eólica Las únicas energías que pueden democratizar eh, la energía, el uso de, de la electricidad, para que realmente eh, cada uno produzca una pequeña parte de, de, su, de su electricidad, pero de forma que realmente, eh, este, como se hemos garantizado que por cada kilovatio que tú produces, eh, puedes consumir un kilovatio, ¿no? Y eso es lo que justamente... pretende el nuevo decreto que se va a hacer, si es que se hace realmente, supongo que sí eh, entonces eh, eh, esa parte me parece muy importante porque siempre va a, va a ser simplemente eh, una menor demanda por parte de las ciudades, las ciudades siempre van a ser un sumidero las grandes ciudades van a ser un sumidero de, de electricidad y por mucho mmm, panel fotovoltaico que eh, la gente quiera poner en, en sus tejados, que siempre va a ser un, una mínima parte porque la gente también entiende ahora mismo que es Que es una tecnología cara, en realidad cada año, en dos años, en los dos últimos años ha bajado un 50% del precio y seguirá bajando, pues con el tiempo habrá más gente que se anime y, y de hecho a lo mejor en el futuro, pues a lo mejor incluso hay una gran demanda de tejados, se poner, poner a lo mejor... Un... Lo ideal sería poner paneles térmicos, porque realmente el panel térmico aprovecha mucho más la, la, la, la energía solar, pero el panel térmico... supone una gran obra y nuevamente es más complicado, por ejemplo, el fotovoltaico es simplemente tirar un cable hacia abajo. Uh -huh. el, el problema es que la mayoría de las personas vivimos en comunidad de vecinos y siempre está la problemática de, de poder ponerlo aunque todos los vecinos estén de acuerdo. Uh -huh. Pero... Sí, a mí, a mí me gustaría añadir una cosa, que cada situación hay multitud de, de, ya no de tecnologías, de recursos, estés donde estés, vivas donde vivas y cuál sea tu necesidad energética y no solo las domésticas. para adaptarse y para mejorar. Multitud. Eh, yo estaba escuchándole y estaba pensando en mi caso particular, que estoy ahí trabajándonos en casa y organizándola para que consuma poquísimo y para aislarla lo mejor posible y demás, pero hay multitud de de, de aplicaciones, de recursos, de tecnologías de todo tipo para ahorrar, para luego darte servicios eléctricos, Para ver cómo ahorrar y consumir más inteligentemente no es un problema ni ni tecnológico ni de que en el futuro se abara se está abaratando muchísimo en cuanto y esto con todas las trabas que se que se están poniendo no y por por irme de lo doméstico a lo general porque antes quedaba mmm, hablando del ministro sebastián y de clauus y de las tarifas de las eléctricas y de cuál es la la gran traba si realmente no se están abaratando las renovables por qué por qué tanta dificultad no dónde está la dificultad. Hay una dificultad muy clara, tenemos un parque energético eh, muy viejo, las centrales de carbón o las centrales nucleares llevan no sé cuántos años están amortizadas pero siguen dando dinero, si las seguimos poniendo en funcionamiento y además el dinero que cobran es el mismo todas. que eso no sé si tengo un minuto para explicar cómo funciona el sistema eléctrico de España, eh, están amortizadas y siguen cobrando dinero. No las quieren cerrar las empresas eléctricas, vamos ni aunque ni aunque van a luchar con uñas y dientes para seguir teniéndolas ahí, aunque tengamos otras que son más baratas, que son más limpias, que son más eh, lo que sean. Y mientras eh, sigan ahí, van a pelear por ellas y no las van a querer cerrar, aunque algunas lleven 60 años eh, funcionando. Y, y vuelvo a decir... Todas, o sea, como consumidores, la electricidad, al final todos cobran la misma, todos cobran el mismo precio, porque el precio en el mercado lo marca la última energía que, que, que se vende. Es decir, si tú al final tienes que encender una central de gas que te cuesta el gas no sé cuánto y el, el kilovatio en ese momento sale a tantos céntimos de euro, eso es el precio que cobran todas las demás. al en consumidor no nos abarata nada. el que el origen de la electricidad tal y como tenemos ahora mismo el sistema eléctrico montado Enrique terminamos contigo sí estoy, estoy totalmente de acuerdo hay hay una cosa que también eh, se intenta lanzar la idea de que si cada uno hace un poco eh, si cada uno hace un poco conseguiremos solo un poco es decir eh, en las <risa> En la, en la energía doméstica es un porcentaje muy pequeño de, de la energía que se consume, es decir, el transporte, es decir, vamos a ver, desenchufar el cargador del móvil ahorra 0,01 hora, que es lo mismo que ahorra conducir un coche, o sea, que se consume conduciendo un coche durante un segundo. Y esto, a su vez, un vuelo de larga distancia para transportar mercancías o, o por tren o por barco Eh, es lo mismo un solo vuelo anual consume lo mismo que conducir un coche a, durante 50 kilómetros al día todo el año. Entonces, eh, es, cuando se habla de cifras, eh, tenemos que atacar donde de verdad estamos consumiendo y es el transporte, calefacción y generación en, en industria. Ese es el y eso Eh, como hemos dicho por activa y por pasiva, aquí nos no interesa porque el, el, las, las compañías hidroeléctricas están obteniendo, de como acaba de decir Raquel, de las, de las nucleares eh, retornos de inversión de, por encima del 300%. Eh, hay un montón de falacias que se están dando y, y simplemente es que estamos viendo como espectadores que, que, no, que no mandamos, que quien manda es el poder económico. Y, y el poder económico ni siquiera está tomando decisiones egoístas, simplemente está tomando decisiones de acumular capital y, y el mundo está empeorando también para el poder económico. Es decir, eh, hay un montón de indicadores que hacen que, que en una sociedad tan desigualizada y económicamente tan, tan perversa, eh, la salud, la educación… el medio ambiente, todo, es, todo ese tipo de cosas están siendo también peores para, para esa clase privilegiada que está tomando decisiones eh, muy, muy, muy, muy cortoplacistas y con una visión totalmente cartesiana y de hace tres siglos. Pues seguro que se nos quedan muchas preguntas por responder, muchos temas en el tintero, pero ya va siendo hora de cerrar esta tertulia porque se nos agota el tiempo, así que Enrique, Raquel y Salva y también Antonio, que ha estado antes con nosotros, os agradecemos a todos que hayáis estado aquí en esta tertulia y hasta la próxima. Es un placer. Un placer, lo mismo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo a ustedes. A ustedes. Suena hasta manido decirlo, pero uno de los filos de la crisis se incrusta directamente en el mundo de la cultura. Y esto afecta indudablemente a los jóvenes talentos y los cerebros inquietos que se dedican a las diversas artes y que tienen dificultades para que sus obras vean la luz. Hoy por eso queremos hablar sobre este tema con un joven poeta que acaba de editar su primer libro de una forma peculiar. Y nos lo va a contar aquí en directo. Francisco Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, ¿cómo ha sido la edición de ese libro? Bueno, la edición en sí no, no tiene mucho de complicado Porque lo difícil en realidad es hacer el libro Después ya hay varias posibilidades Como es llevar a una editorial Y que lo, lo evalúen, entre comillas Y accedan a hacer una edición impresa o no Normalmente suelen tener una tirada mucho mayor Y yo en mi caso he hecho el libro Y como tampoco conocía a ningún editor Pues lo que he hecho ha sido Subirlo a un portal de internet Que hay varios también Tampoco hay solo uno Y a partir de ahí, vale que no tener la difusión, pero si quieres tener una pequeña tirada para empezar a venderlo en mano y tal, es una buena forma de empezar. ¿Valoraste alguna otra posibilidad para editarte o lo viste claro? Dijiste, Internet es mi camino. Bueno, Internet viene mucho antes, pero como posibilidad es quizá la más realista hoy día sea sigue siendo los concursos. Lo que pasa es que los concursos sigue siendo lo mismo. O sea, hay que valorar. Bueno, y háblanos de tu libro, que para eso has venido aquí. Eh, ¿De qué va? ¿Qué trata? ¿Qué podemos encontrar? ¿Cómo se llama para empezar? Bueno, se titula Lo supe en cuanto te vi y... Eh, es una locura. Son Está dividido en cuatro es partes. Es muy bonito, de mano. Sí, sí. sí. ¿Eh? La, la portada, la, la, la fotografías es de mi vecino Rubén García Aguilar. Que se vea, que se vea. Así ha la cámara. Sí, ¿verdad? <risa> muy bonita, muy bonita. Y bueno, si queréis directamente os leo una y yo creo que es la mejor forma de... de presentarlo ¿no? muy bien y bueno no me dirigí a ustedes todavía pero ahora tengo que hacerlo personalmente porque necesito de su colaboración audio oyente <ríe> básicamente antes de empezar quiero que os pongáis las manos sobre los ojos y escucháis sencillamente y empiezo carne y hueso tócate los bordes de las cuencas de los ojos, adelante Tienes todo el tiempo del mundo. ¿Lo notas? ¿Notas el hueco? Es la forma de tu calavera. Tu hueso. Lo que eres más allá de lo que piensas. Tus cadenas la realidad. La silueta de tu muerte. Al tiempo, al espacio, al mundo inconexo. Eres raciones químicas ante todo. Animal, depredador y presa. Tócate. Tienes todo el tiempo del mundo. Eres carne y hueso. El resto, los sueños que te mantienen con vida. Bueno, Fran, cuéntanos. Y también nos gustaría que, contara, que nuestros oyentes nos contarán qué les ha parecido esta poesía. Pero para empezar, dinos tú, ¿cómo empezaste en esto de, de la escritura? Pues empecé sabiendo qué significaba la palabra poesía y a partir de ahí fue todo rodado. <risa> y, ¿Pero con cuántos años empezaste? ¿Cuál fue tu primera poesía, tu primer tema? Pues empecé con ocho años con un soneto... Porque, claro, al principio la forma que tenemos de conocer un género es por, es por sus pautas, por su código. ¿no? Entonces, pues empiezan contándote los dedos y mirando a ver si cuadra o no cuadra, pues si es sonante, consignante, arte mayor, arte menor. Tal. Y eso. Empecé con un soneto, cambiando verso intentando buscar el significado. Y al final, pues te das cuenta de que vas encontrando. Y cuando ya te decías terminarlo, porque esto es, estaba hablando de un soneto que tardé como, ¿qué te digo yo? Un año en escribir, una cosa así, iba va cambiando. Y al final ya me aburrí y cambié, ya, <risa> empecé otra. ¿Pero cuántos versos tiene ese poema? Eh, eh, un soneto? soneto, tiene... Ah, el, bueno, claro, dos cuartetos, dos tercetos, claro. un añito. <risa> <risa> ¿Y en qué te inspiras a la hora de escribir? Pues la verdad es que es difícil definirlo, porque me inspiro en lo que veo, supongo, en lo, en lo que me llega. Porque a la hora de la verdad, cuando me pongo delante del papel, es, es buscarlo más que encontrarlo. <risa> Pues si te parece, vamos a, a leer otra de tus poesías y así pues también nuestros oyentes pueden saber cuáles son tus temas de inspiración. ¿Cuál nos vas a leer ahora? Si queréis, ahora puedo leer una poesía de amor también, porque la poesía es bastante recurrente ese tema. Uh -huh. La anterior que nos decías, eh, somos todo carne y hueso y los sueños que nos mantienen con vida, ¿para ti es una visión positiva o pesimista de lo que somos? Y yo creo que tiene un poco de las dos cosas. Claro, eh... es positiva porque hay sueño y es negativa porque estamos atados ¿no? es que claro la libertad dentro de una casa ¿hasta qué punto es libertad? O esa sería la pregunta claro o sea adelante con tu poesía de amor bueno pues se titula adiós y empieza ya ni no que taparse el ojo ni nada no os preocupéis <risa> me dices adiós mientras mantienes tu mano cerrada alrededor de mi corazón y te alejas y no abres tu mano crees que te sigo y pides las explicaciones en torno a mi persecución y yo solo te pido que me suelte para poder descubrir si es tu mano o mi destino me dices adiós y te alejas y no abre ni aprieta esa mano invasora y yo no digo nada, adiós es una palabra fea es más bien de desamor que de amor, ¿no? Sí, hay más desamor que amor. Sí, yo me acuerdo de Nacho Vegas que decía en una ocasión que les, no, no le hacer canciones de amor. Y cuando se puso a hacer una, se acabó llamando a morir o matar. Es decir, ni siquiera, es decir que el desamor está viene con el amor. Sí, no. de hecho, la gente que normalmente no escribe poesía siempre, cuando le he preguntado, me han dicho que las situaciones en las que más se han sentido inspirados o llamados a escribir han sido también en situaciones de desamor y... Claro, puede ser una fórmula de catarsis la, la escritura, ¿no? ¿Lo es para ti? Mm, no sé si catarsis, pero autoconocimiento seguro. Eso seguro. Uh -huh. Y bueno, pese a que estás vendiendo tu libro, eh, lo supe en cuanto te vi a nivel local, supongo que doméstico, familiar, entre los amigos, más o menos cómo van esas ventas y qué tirada hiciste desde el primer momento. Pues la verdad que ha ido bastante bien. Yo no sabía que tenía tanto amigos porque fueron los 100 primeros los vendí A 5 euros Salí perdiendo Absolutamente Pero es que Yo quiero regalarlo El problema es que no puedo Pero yo quiero regalarlo Y ahora de la segunda tirada Que son <coughs> Perdón Los segundos 100 eh, Ya he vendido eh, 40 o 50 Lo que pasa es que pff, Es más complicado Y estás pensando ¿Tienes eh, otro proyecto en, en mente? ¿O sigues escribiendo para ti? Siempre hay proyectos. Ahora mismo, que se le puede llamar proyecto relacionado con el libro, puede ser en el blog, que también se llama lo supe en cuanto te vi punto .com. Hay una sección del, del libro en el que también voy, voy leyéndolo y he creado un canal en live stream y voy leyendo de vez en cuando alguna y se van reproduciendo continuamente como la tele. Y este método de publicación, que un poco viene a colación de esta crisis que mencionaba María anteriormente, No es circunstancial, digamos que ha venido para quedarse, ¿no? Es difícil publicar libros y ya Internet cada vez más va a ser la vía para salir adelante, ¿no? A los jóvenes poetas. Sí, pero bueno, la poesía siempre ha sido un género minoritario y en ese sentido pues las ambiciones también tienen están más bajas en ese sentido. Pero escribir un libro sigue siendo fácil. Lo difícil es distribuirlo y promocionarlo porque al fin y al cabo competimos, o sea, competimos, sí, competimos, ¿no? Hay un ranking de venta y cosas de esas. Y, y es mucha gente la que escribe, muchos libros los que se publican al día, a la semana, al mes y... Pues si te parece vamos a terminar esta entrevista con otra de tus poesías Pues vale, no sé, hay cuatro partes, que no lo he dicho <risa> Están reflejos que es sobre mí y sobre lo que escribo Colores que es un campo de juego, geometría sobre el sueño y la vida Ajá. Y desamor, así que elegimos otro una y ya Pues y es amor ya no es amor, ¿eh? ya, le hemos... ya, ya, <risa> ya le hemos hundido sí. en muy poquito tiempo. <risa> pues va vamos con colores, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, colores está bien. Venga, pues colores. Y lo mismo puedo rescatar hasta alguna de amor y todo, ¿eh? <risa> no estoy seguro Claro, supongo que en cuanto a temática los temas nunca son cerrados, sino que unos se conjugan con otros. ¿O ¿Cómo va esto? Sí, claro. la diferencia de tener una idea preconcebida, que normalmente lo que pretende es buscar los límites y encontrarla, ¿no? Yo lo que, empiezo, lo que hago es empezar y a donde me lleve, ¿no? Entonces, a veces me lleva a un buen sitio... ...a veces me lleva a mal sitio... ...y a veces no me lleva, <risa> sencillamente. Bueno, sí, he una... <coughs> ...que ya está bonita y todo. Dormida. Abro los ojos y estás delante... ...tan dormida y mimosa. No sé cómo lo hace. La luz nunca te despierta... ...no se atreve a golpearte. El colchón conserva los pesos de tu figura... siguen cálidas las sábanas, sigo oliendo el sol al perfume desprendido en la madrugada. Parece que no necesitas respirar, parece que estás elevada. Tú en tu mundo de sueños y yo un mero espectador de tu belleza intento, solo intento, no ser esclavo de las pesadillas, solo contigo a mi lado creo, ya creo que no es imposible vencerlas. Esto y mucho más en Lo supe en cuanto te vi de Francisco Fernández Y nada Muchísimas gracias por haber venido a Agora Pulp Y compartir esta tarde con nosotros Y, y ya para terminar, ¿qué tiene que hacer la gente que a la que le ha gustado esta, Estas tres poesías Que has Que has recitado y que quiera comprar el libro mm, Bueno Buena pregunta eh, Ahora mismo pues, podría entrar en el blog Échale un ojo, seguir leyéndolo Y espero que para esta noche o mañana, pues tengo ya una entrada y vista, de publicar de todas las editoriales online en las que se venden libros. O sea, uh -huh. la, la oficial sería Vubox, ¿no? O sea, todas las compran a través de ella uh -huh. Pero ya en función de la confianza de confianza, que también compras por internet nunca deja de ser uh -huh. un riesgo. Muy bien, pues lo dicho Francisco. Muchísimas gracias y hasta la próxima. A y suerte por invitarme. <ríe> hasta luego. Y continuamos en tiempo de agenda cultural. Y hoy contamos con una visita muy especial. Hace dos semanas os presentábamos esta sección Interferencias, que sería. Bueno, pues, habría venido para, para quedarse aquí a Agora Pulp. Y hoy no solamente la tenemos, sino que nos va a presentar su autor, su creador. El gran Edu. Edu, buenas tardes. Bueno, eso de gran tampoco mide 1,78. No, no hace es falta que, que, que entremos eso. He sido consciente en la exageración, pero estamos en, se supone que hay ensalzarte también. Bueno, es la radio. Mido 7 metros y peso 2.000 millones de toneladas. Entonces, como es la radio, os lo imagino. Eso es muy poco proporcional, de todas formas. Yo creo si no eres una bola, eso no funciona. Que es. Eh, tengo aspecto cúbico y, y, y, y, y tengo poderes inimaginables para la mente humana, pero imaginables para la mente radiofónica. Y inimaginables también para crear tu sección de Interferencias, ¿no? Eh, bueno, sí. En este caso el guión es de mi compañera Laura, Laura Martínez y creo que por unanimidad hemos decidido que ha sido el mejor texto de este año y el mejor audio de este año. Entonces le, le queríamos traer a esta sección de Interferencias. A mí me hace mucha ilusión eh, tener un programa un día festivo porque normalmente yo siempre hecho radio en día de universidad, entonces eso de salir un sábado es como raro. Entonces tener un ratito los sábados me da como me da como buen rollo, luego me voy de fiesta y tal, y me lo paso, me lo paso super bien diciendo joder, he salido en la radio y ahora me voy de copas, que me he ido yo del de, de tema. Bueno, el relato <risa> habla, el relato habla sobre, sobre la violencia de género, pero como siempre le gusta a nuestra querida guionista y locutora, pues le da un, una, una vuelta, y en este caso la asesina, pues va a acabar siendo la mujer. Entonces es, es este humor negro que siempre nos gastamos en esta radio performance. Son siete minutos, creo, o pues siete minutos y medio, entonces disfrutarlo. Porque yo creo que merece la pena. La maté porque era mía. Desde la cocina, oigo como Juan huele el periódico que tiene entre las manos. Nunca le da tiempo a leerlo por la mañana, así que siempre espera el momento de la cena para poder hacerlo. Le encanta cuando se embarra las manos con la tinta de imprenta que desprenden las páginas del periódico. Cree que así también lleva consigo los conocimientos y saberes que se prestan al orden del día. ¿Será imbécil? Yo preparo la cena, como todas las noches, como todas las malditas noches. Hoy toca bistec de ternera, vuelta y vuelta, poco hecha, tan cruda que la voy a servir con sangre. En casa nos gusta así. Me duele la cabeza, afilo con desgana el cuchillo. ¿Quieres oír mi ruido? El niño juega con las torturas, con sus muñecos, una historia de cómo alguien desobedece y paga por ello. Decapita las cabezas de las Barbies que roba en el colegio y con alfileres le arranca los ojos a los mini babyborn de cuando su hermana era pequeña. De fondo, el murmullo de esa tipa aberrante del Canal 1. Se llamaba Daniela y tenía tan solo 21 años. Se trata de otro caso de violencia de género causado por los celos. Su novio la había amenazado anteriormente con matarla. Fue hallada en su baño con el cuerpo hinchado de agua y la manguera de la ducha atravesada por la garganta. El terrible suceso ha transcurrido esta mañana cuando la víctima se disponía a ir terrible. a Terrible. Ya estamos con las malditas impresiones. Como si el horror pudiera tener el mismo sentido para todos ¡Tengo hambre! Pues cómete tu jodido periódico O ven a la cocina y ayúdame un poco, ¿no crees? ¿No piensas que un poco de ayuda me vendría bien, asqueroso vago? Mi hijo y mi marido preparan la mesa Nos sentamos todos Sirvo la comida Callados, como siempre Juan sube el volumen del televisor La CHS cifra en 30 años, Comemos lento de del río, y despacio. Y Yo tengo la manía de morder el tenedor cuando me lo llevo a la boca. El niño acostumbra a tragar fuertemente. Y Juan siempre lo hace con la boca abierta. Y cómo lo odio. Le falta sal. ¿Y cómo lo odio? ¿Y para esto has tardado tanto? ¿Qué hacías en la cocina? Porque la tortilla se hace en dos segundos. ¿Y cómo lo odio? Además, veo poca cosa en la mesa. Nos vamos a quedar con hambre. No aguanto más. Un solo ruidito de cómo mastica la comida y me lo cargo. Me encanta cuando me embarro las manos de sangre. Siento que me llevo conmigo Toda la venganza que merezco Oh, moon Rushing vez te voy a odiar. No eres más que el inmundo individuo con el que me cruzo mientras estoy caminando, corriendo, riendo, llorando y haciéndole el amor a otro. Me estorbas. carne cruda servida con sangre María, para despedir un programa muy especial de Agora Pulp, ¿verdad? Verdad, verdad. Voy a, va a aparecer esto la sección de humor de la persiana, pero diré que ha sido espeluznante. <risa> pues nada, hasta aquí hemos llegado en el Agora Pulp de esta tarde. Edu, ¿qué tienes que decir sobre este relato? Eh, bueno, el relato a mí me encanta, por eso lo he seleccionado <risa> para, para hoy. Y nada, dos consejos. Lo primero, no acudan este fin de semana al Corte Inglés Porque hay Cortilandia y entra la gente ahí y no hay Dios que entre por el centro. Y la gente que fuma me quema el abrigo. Y nada, lo segundo pues darle paso al, al nuestro querido poeta que, que se despida. Sí, que se despida. Eh, María no me ha cogido el, el pie, pero le decía que era un muy especial de pulp. ¿Por qué, María? Sí. ¿Por qué? Porque es el último Agora Pulp, pero no, no os preocupéis, no es el último Agora Pulp para siempre, es el último Agora Pulp que hacemos desde la que ha sido la sede de Agora Sol desde sus inicios, el 26 de mayo. Agradecemos muchísimo todo el apoyo que hemos recibido de los compañeros de la asociación que nos ha acogido aquí. Nos despedimos con pena, pero con ganas de iniciar y de continuar con nuestro proyecto en otra sede que... En breves, en breves días Bueno, no breves días Los, los días son siempre iguales De 24 horas <risa> Dentro de muy poquitos días Conoceréis eh, Cuál va a ser esta nueva sede Y desde allí Podéis seguir Todas nuestras em emisiones Entre las que Por supuesto Estará Agora Pool Pues con este Christmas Day De She and Him Navideño también Fran, muchas gracias Por haber venido ah. <coughs> Y antes de nada Como despedida personal Quería regalaron un, Unos cantitos Versos de No sé lo que siento De un vistazo, todo ha cambiado. Ahora pertenezco al viento. Ya no sé qué andaba buscando. Y eso es lo más hermoso. Porque encuentre lo que encuentre, para mí, será demasiado. Pues veremos si será demasiado lo que nos encontremos a la vuelta de las Navidades en Agora Pulp. Fran. Lo que está claro es que sea lo breve que sea, los días que tengan que venir serán demasiados hasta que estemos de nuevo con vosotros. Muchas gracias por estos seis meses increíbles. Nos vemos dentro de unos días. in agora pulp I'm yeah.